Buenos días, pasan un minuto de las nueve en punto de la mañana... ...y Tele en Radio Marca, fiel a su vocación de servicio público... ...mantiene su programación, pero adaptada a la situación de estado de alarma... ...que se vive por segundo día en este país por la expansión, ya saben, del coronavirus. Una grave crisis sanitaria que nos mantiene a todos confinados en nuestras casas. Todo está suspendido, los comercios cerrados... ...y solo abren las farmacias, centros de alimentación empresas que todavía no hayan aplicado las medidas para que sus trabajos para que sus trabajadores puedan realizar las tareas en casa y esos centros de alimentación que garantizan el abastecimiento a la población. De casa solo puede salir una persona a realizar la compra o a acudir a su puesto de trabajo. Es la única forma de combatir el COVID-19 que sigue avanzando en la Comunidad Valenciana. Según el parte dado ayer domingo por la consellera de Sanidad, hay un total de 403 casos, una cifra muy superior a la que registramos el pasado viernes. De esos 403 casos, 151 están en nuestra provincia, en la de Alicante. Ayer falleció una mujer de 75 años de edad. Su caso era importado y estaba ingresada en el Hospital de Valencia. La consellera ha señalado que son días difíciles y los próximos también lo serán. El país se enfrenta a una crisis sanitaria global y pidió unidad Para afrontarla, todas las medidas adoptadas son necesarias y responsables y se han realizado para proteger a la población más vulnerable y a nuestro sistema de salud público. Los aplausos que se escucharon tanto el sábado por la noche y ayer domingo por la tarde son una muestra de ese profundo agradecimiento y también de reconocimiento a esos hombres y mujeres que se están dejando la piel ...para combatir esta crisis... ...en los hospitales y farmacias... ...pero también esos aplausos... ...van dirigidos... ...a otros hombres y mujeres... ...que llevan trabajando... ...sin descanso para cuidar... ...de toda la población confinada... ...a los camioneros... ...que transportan los productos... ...de primera necesidad... ...a los reponedores... ...a las cajeras de los supermercados... ...a los dependientes... ...de las tiendas de comestibles... ...y a las trabajadoras de limpieza... ...que se afanan... ...por desinfectar las calles... ...y los puestos de trabajo... ...y a todos los cuerpos... De de seguridad del Estado que velan por la seguridad de todos nosotros y a todos aquellos que han ofrecido su solidaridad durante estos días donantes de sangre y hosteleros que han puesto sus instalaciones al servicio del gobierno por si fuera necesario a todos ellos muchas gracias y el ayuntamiento también ha tomado las medidas necesarias para cuidar de la población se cerraron las playas para hacer entender a la población que el cierre escolar no son unas vacaciones para nadie la policía ha estado vigilando todo el municipio para hacer entender a la población que Que no es momento ni de pasear ni de hacer deporte al aire libre porque hay que permanecer en casa. Y hoy lunes, primer día laborable, es un día clave para tras de decretar el estado de alarma para que las empresas se conciencien de la gravedad de esta crisis. Así lo dijo el alcalde. Sin lugar a dudas... Hoy es un día clave en Elche para el control del coronavirus, ya que se trata de la primera jornada laborable en la que nos encontramos bajo la situación de estado de alarma que ha sido decretada por el gobierno. Por eso apelo a la responsabilidad de todos los ilicitanos, de todas las ilicitanas, para, entre todos, poner freno a la propagación del virus. Por otra parte, no podemos olvidar que el estado de alarma significa la limitación de la libertad de circulación de las personas y que, por lo tanto, únicamente se podrá circular para desplazarse o bien al lugar de trabajo o bien a adquirir alguno de los productos declarados de primera necesidad. También es importante tener claro que deben permanecer cerrados al público los locales y los establecimientos minoristas a excepción de los que están expresamente autorizados por el Real Decreto de Estado de Alarma. En definitiva, creo que todos tenemos que ser conscientes de que la clave para evitar la propagación de la epidemia... Es seguir las indicaciones de las autoridades, es permanecer en casa y es, por lo tanto, aplicar a rajatabla las medidas de higiene individual y colectiva, así como de distanciamiento social que están siendo recomendadas por las autoridades sanitarias y que son también una obligación derivada del estado de alarma en el que nos encontramos en este momento. Declaraciones del máximo representante de la ciudad del alcalde, Carlos González. Y el ayuntamiento también, en colaboración con Día, ha puesto en marcha un servicio para ayudar a las personas mayores a realizar la compra sin salir de casa. El concejal de Derechos Sociales, Mariano Valdera, anunció que este servicio se va a realizar pues llamando al teléfono, a este teléfono que les voy a dar y es el 607-409-898, 607-409-898 para solicitar este servicio. Escuchamos a Mariano Valera. Los recursos de voluntariado de día se ponen a disposición de las personas mayores y grupos de riesgo del municipio. Con el fin de poder ayudarles para que no tengan que salir de casa, facilitándoles así la realización de las compras de alimentos de primera necesidad, de productos de higiene y medicamentos en farmacias. El personal de Día se hará cargo de estas tareas llevando la compra a los domicilios de las personas solicitantes. Se insiste que se trata de un servicio dirigido exclusivamente a mayores y a grupos de riesgo, totalmente gratuito, que se llevará a cabo todos los días de la semana, de momento hasta el día 31 de marzo o hasta que la situación se remita, en horario diurno de nueve y media a siete y media y solicitándolo a través del teléfono 607 siete 409898 repito 607 409898 es un servicio que pone a disposición la Asociación Día Elche a través de sus trabajadores y voluntariados. Parar el COVID-19 es cosa de todos. Por favor, mantente en casa. Muchas gracias. Y seguimos insistiendo en que hay que quedarse en casa. Y este decreto mmm, que se ha aplicado en el país en de estado de alarma no suspende el transporte público, pero sí lo limita. Y en este sentido, la concejal de movilidad, Esther Die ha explicado Todos los cambios y las modificaciones en el transporte público de Elche, por ejemplo, en el bus se van a mantener las líneas de pedanías, pero se reducen también las unidades. En el transporte con taxi también se reduce casi al 50% y por su parte el servicio de Bici Elche continuará operando de manera habitual, pero eso sí piden a los, usu a los usuarios del Bici Elche que extremen las medidas de higiene cuando vayan a hacer uso de estas bicicletas. Eso sí, se suspenden el servicio nocturno y el servicio de cementerio. Por otra parte, continúa el servicio de bus a pedanías con el horario habitual. Además, los taxis funcionan al 50% garantizando la prestación del servicio. También continúa Bicielts, pero pedimos a los usuarios que extremen medidas de higiene al usar las empuñaduras de la bici. Y en la zona ahora, la conocida como zona azul, queda suspendida, de manera que ninguna persona tendrá que pagar por estacionar en ella. Garantizamos el transporte desde el Ayuntamiento de Elche, pero recordamos de manera encarecida que solo se puede circular por la calle para los casos que permite el Gobierno y que se pueden consultar en el Real Decreto de ayer. Salvo estas situaciones excepcionales, debemos quedarnos en casa. Esta es la única manera de contener la expansión de la pandemia. También el Ayuntamiento, ayer el concejal de Recursos Humanos, Ramón Abad, informaba ...que se ha establecido en las últimas horas los mecanismos necesarios para garantizar los servicios esenciales de la administración pública... ...dejando a la mínima expresión la atención a la ciudadanía de forma presencial en las oficinas municipales de la OMAC... ...en la OMAC Centro de la Plaza de Baix, donde un agente de la policía local va a regular el acceso a esta oficina municipal... Son las primeras informaciones que hemos querido de utilidad, que hemos querido avanzar en este programa La Glorieta que continúa. Son las 9 y 10 de la mañana y en unos segundos vamos, después de informarles, a entretenerles. Son nuestros dos objetivos para los próximos días. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 Con y Alonso. Y antes de comenzar la primera de las entrevistas, vamos al entretenimiento, vamos a las secciones musicales. Dedicamos la primera que siempre escogemos, es la que dedicamos al cine. Y hoy hemos elegido la película Tal como Éramos, de Sidney Pollack, con dos grandes actores, Bárbara Streisand y Robert Redford. Una historia de amor con una canción inolvidable. Así que nos ponemos algo románticos para comenzar el programa de este lunes. Segundo día. ...de estado de alarma en el país... too painful to remember Es una canción tan romántica, tan bella, que se la dedicamos a esos héroes que trabajan, que se están dejando la piel para combatir con éxito, esperemos esta crisis sanitaria y en los clásicos de jazz bueno pues espero que se emocionen con la voz de otra cantante norteamericana Beth Hart se la conoce más por sus dúos con gigantes de la guitarra que por sus trabajos propios pero sabe conquistar a su público con sus rugidos leoninos y su potente voz que le permite ofrecer conciertos hipnóticos y apabullantes esta es una muestra de la música que hace Love is a fever And is burning me alive It can't be tamed or satisfied There is no mercy For the fallen or for the weak Love is a nasty word I don't wanna love him anymore. He's nothing like the man I loved before. But the pain gets real comfortable when it's all you got. Ashes and a smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. I'll be sliding off of my seat for this flame. love is like fire on the floor. It's got me running for the door. But I'll be crawling. Than soft or sweet to drink. 1.4 Tele Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 20 de la mañana, tenemos eh, casi 15 grados de temperatura del tiempo, hablaremos después. pero Porque ahora, en la primera de las entrevistas de hoy, tenemos previsto eh, realizar esa entrevista a uno de los líderes sindicales de la ciudad, porque el pasado viernes ya informamos que de forma urgente hubo una reunión entre los líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras con el alcalde de la ciudad, Carlos González, para establecer las estrategias de colaboración entre el Gobierno Municipal y los agentes sociales. Con nosotros vuelve a estar Ismael Senén, secretario de UGT. Muy buenos días, Ismael. Hola, buenos días. Hoy es un día, hemos escuchado al alcalde nada más comenzar este programa realizando sus declaraciones, aconsejando que nos quedemos en casa, diciendo que es un día clave este lunes por ser el primero de la semana, un primer lunes laborable y hoy se va a ver reflejado si las empresas han tomado conciencia de esta grave situación en la que nos encontramos todos, y a la que debemos hacer frente todos eh, desde casa. Por, de momento, Ismael, a, a las siete de la mañana se ha oído mucho tráfico. Pues bueno, en principio vamos a ver, yo creo que es una situación de emergencia, eh, los ciudadanos tienen que comprender la gravedad del asunto, esto está cometiendo una pandemia y yo creo que todos los ciudadanos están viendo por los medios de que no es algo menor, si no se tomarían este tipo de medidas, ¿no? como una emergencia nacional, eh, es verdad, se produjo una reunión donde le solicitamos a, a, al alcalde de Leche pues establecer esa mecha de trabajo, ¿no? junto con agentes sociales, patronales y sindicatos. Pues para algo sencillo, ¿no? En una situación como la actual, eh, no solo una emergencia eh, de la salud, que es lo primero lo primero que tenemos que vigilar, pero eh, de resto también hay un impacto económico que se va a producir, ¿no? Y para nosotros es inquietante, pues, poder valorar ¿no? esa situación sanitaria y económica en la ciudad que se va a producir como consecuencia de este, de este virus COVID-19. Y para eso la necesidad de es establecer esa mesa de trabajo que le hemos solicitado que al menos hasta que la situación mejore, pues eh, vernos por lo menos eh, una vez a la semana para ir valorando la situación y, y poder eh, tomar medidas, ¿no? eh, ver cómo se están produciendo los paros en las empresas y si están atendiendo las medidas de seguridad correctamente a través de los resultados de los trabajadores sobre todo porque esto es una cuestión de, de todos y todas, ¿no? Esto no es meramente tomar medidas una parte. Yo creo que la conciencia viene por empresarios, trabajadores, ciudadanos y ciudadanas que usamos los servicios y, por lo tanto, es necesario que la gente se conciencie que no se puede ser en la calle éxitamente para lo necesario, ¿no? Y para allá creo que las medidas eh, contempladas por el gobierno son muy claras y la gente tiene que tomar en serio, No puede eh, pensar uno que, como va solo, pues puede... ¿no? Porque hay que cumplir la, la normativa vigente y que es seria ¿no? la situación. Y por eso estas medidas eh, para nosotros son importantes que, en, por ende, y en primer lugar, se, te, se tenga en cuenta la salud pública. Pero hay que vigilar eh, la serie, las actividades económicas que se están produciendo. Estamos en contacto a través de hoy pues, eh, las medidas que van a tomar un montón de empresas, dado que la situación es grave. Algunas eh, se provocarán un ERPE, otras eh, estarán tomando medidas de cómo eh, pues agotar vacaciones o, o días eh, personales que tengan pendientes. Y estas cuestiones son las que tenemos que ir valorando poco a poco. Claro, eso es lo que le iba a preguntar, porque ahora habrá una avalancha de eh, expedientes de suspensión temporal, de cierres. Eh, ¿Cómo esta mesa de trabajo que ustedes han pedido, supongo que está convocada ya, eh, se hace simplemente para vigilar esas, esos ERTES que se van a regular, que se van a tramitar? Efectivamente, pues, vamos a ver, eh, desde eh, nosotros somos conscientes. Que era... ¿qué, ¿Qué les preocupa a ustedes de, de esta situación, de estos cierres temporales de empresas? Pues, hombre, yo creo que la conciencia tiene que entrar de que esto eh, se tiene que convertir en un ERTE, ¿no? Como bien dice la norma, que es un expediente de regulación de empleo temporal. Esta acción es temporal y, por lo tanto, no se tiene que usar para, eh, dijéramos, quitarse el trabajo de encima. Las empresas van a tener unas consecuencias graves que estamos pidiendo eh, soluciones económicas para, y ayudas a las empresas precisamente para que no se destruya empleo. Y, por lo tanto, es cuestión de todos, entendemos, que no, está solo, o sea, no es una competencia directa del de, de Ayuntamiento de Elche, pero sí que creo que entre todos tenemos que ir vigilando que estas situaciones se produzcan con normalidad ¿no? y con un consenso, ¿no? sobre todo para que se tomen medidas, eh, que hay un montón de medidas a tomar antes de despedir a alguien de su puesto de trabajo. ¿no? Eh, ¿Y eh, eh, con estos artes quién paga los sueldos? Pues, en principio, la norma regula que es un ERTE forzoso y, por lo tanto, el, el, el sueldo viene a contribuir con el, con el ERTE FOGASA a las partes de desempleo. Los ERTE están regulados por, por, la, por la norma y, por lo tanto, el trabajador suspende su contrato de trabajo. La empresa presenta ese ERTE que tendrá que estar aceptada por la Administración y, consecuentemente, pues el trabajador entra en situación de desempleo y cobrará su prestación de desempleo, o sea, de paro. Pero pero cuándo porque ya conocemos estos ERTES, esos ERES, y a veces el sueldo viene meses después, ¿esto significa que el sueldo de marzo o el de abril pues, corre peligro? corre peligro no efectivamente se tiene que se está exigiendo no desde la propia patronal y de los sindicatos eh, pues eh, acelerar ¿no? la tramitación de ese expediente para que en cuanto se ha comprobado de que se atiende a, la, a las urgencias y a, y a la necesidad de, de ese ERTE, se ponga en marcha y los trabajadores pues, cobren su prestación lo antes posible para no tener que desatender su situación. Y, aparte de esto, pues, bueno, hay que ser conscientes que está la orden, el Real Decreto de Gobierno, podrá sufrir modificaciones. Esto no es algo que está encorsetado. O sea, conforme avancemos iremos exigiendo situaciones para poder eh, atender las necesidades de todo el mundo. Yo creo que Somos conscientes de esta problemática y tanto las ayudas a las empresas para poder paliar esa situación y de los propios desempleados y trabajadores que tendrán que ver mermadas alguna parte de sus salarios. De hecho, sí. nosotros exigíamos en, el, en las medidas tomadas exigíamos el 100%, ¿no? en caso de enfermedad, de contraer el virus o estar en cuarentena, exigíamos el 100% de, de la prestación. No ha sido así. Bueno, el, go el Gobierno ha contemplado solamente el 75%, ¿no? reconociendo eh, esa baja laboral como enfermera profesional. Eh, le, le iba a preguntar qué sectores son los que más les preocupan. ¿Todos? Sectores, bueno, to, sobre todo, vamos a ver, eh, ahora mismo lo que más se, se está produciendo, el, eh, digamos, el, el primer envite es en hostelería, comercio y servicios, ¿no? Donde es el día a día, donde los ciudadanos, pues es el, el, digamos, el servicio más cercano que tienen. Y ante esta situación que están cerrados, pues muchos centros, muchos comercios y... Eh, ahí se va a evolucionar una situación, digamos, grave, ¿no? Y tenemos que ir atendiendo esto de la mejor forma posible. Es uno de los sectores eh, fundamentales. Luego, grandes empresas están, van, a tener, sufrir, van a sufrir eh, paros y ERTE, como puede ser eh, la FOR está anunciando ya ERTE, grandes empresas, Iberia… Todas estas grandes empresas van a, ya están en marcha con los, con los ERTE, que se tienen que ir negociando. Y, bueno, ya esto va a venir en esta semana, ¿no? con todas estas medidas y la situación muy peculiar de cada sector. Y el sector limpieza, que es un sector público. Eh, pues el sector limpieza en concreto, es, yo creo que en mi opinión, es de, que debería ser el más, con las miras de protección sanitarias eh, más todas las que se puedan, ¿no? Y siempre ante la autoridad sanitaria, el sector limpieza yo creo que es un sector que deberá estar muy pendiente, ¿no? Porque hay que desinfectando no solo los lugares públicos, sino aquellos centros de trabajo que no, no llevas a cerrar y que tengan que mantener su actividad eh, de la mayor manera posible, pues que por lo menos haya esa desinfección constante, y se atiendan a, sobre todo, hay que atender eh, las normas y la, lo que la autoridad sanitaria pues, nos esté marcando ¿no? en todo momento. Y una pregunta, eh, si un trabajador hoy lunes no, no. quiere ir al trabajo eh, y su empresa le exige que venga o que vaya a trabajar, eh, eh, ¿qué, ¿qué consecuencias puede tener el trabajador? Pues depende, o sea, una cosa no es ir a trabajar porque no le apetece, entonces tendrá... No, gente, pues... no, es que no le apetezca, es por la situación de estado ah, de alarma sí, en la que nos... Y la gente tiene claro que en una situación, la ley de prevención de riesgos laborales, lo que dice es que si un trabajador, eh, comunicando a sus representantes legales eh, de los trabajadores, eh, ve o, o puede entender que va, puede sufrir un, un posible contagio y un riesgo para su salud, puede eh, abstenerse a ir a trabajar, por supuesto. Eh, yo creo que aquí la gente tiene que entender que lo que tiene que primar es la salud. De la misma forma que los empresarios y cualquier eh, organismo está obligado, en el momento que se detecte cualquier incidencia, ponerlo en conocimiento de la sanidad pública para que se tomen los protocolos de actuación necesarios. ¿no? y Por lo tanto, esto no es una broma. La gente no tiene, puede, en el caso de que eh, visualice que tiene un riesgo para su salud, Puede dejar de, de ir a trabajar, por supuesto. Pues. Eh, como sindicatos mayoritarios, tanto UGT como comisiones obreras, ¿han habilitado ustedes servicios telefónicos precisamente para las dudas que puedan presentar muchos de los trabajadores que se pues encuentran a, atrapados en esta situación? Sí, sí, en eso está todo el fin de semana, llevo trabajando para coordinar ¿no? eh, las situaciones que se van a ir produciendo. Los trabajadores tienen muchas dudas y hoy más que nunca necesitan nuestro apoyo y nuestra. Eh, entrega ¿no? en darles esa información se han habilitado todos los canales eh, informándoles de que no deben asistir a, a, a la sede que hay canales de comunicación que se les va a atender cualquier duda eh, e incidente que tengan a través telemáticamente nuestros servicios jurídicos van a estar eh, llamando a las agendas que ya tenían previstas para que la gente pueda telefónicamente eh, pues atender sus necesidades ¿no? más y cuando sea habilitado por la norma ...la paralización, ¿no?, de todos los procesos judiciales. Por lo tanto, vamos a estar muy pendientes de todos ellos... ...y se han establecido todos los canales que están a nuestro alcance... ...para que los trabajadores estén informados en todo momento... ...como tienen que actuar. ¿Cuál es la primera reunión de esa mesa de trabajo? ¿Tienen ya fecha y hora? Pues no, estamos a la espera. Eh, tras la reunión, una vez finalizada la reunión... ...pues eh, nos manifestó el canal de, de que, que sí que lo veía eh, interesante y que sería necesario ¿no? de, de poder establecer ese, ese mecanismo ¿no? de, de, de control y, sobre todo, de información. Y, por lo tanto, estamos a la espera de que nos manifieste cuando se podría producir esta reunión para ir, sobre todo, valorando ¿no? la situación y si vamos a mejor o qué medidas extraordinarias se podrían tomar y, y para ayudar ¿no? en la, también en la parte que, que el propio sindicato pueda para concienciar a la ciudadanía de que esto es una situación que tenemos que salvar entre todos, ¿no? Ismael Sinen, como secretario de UGT el sábado y el domingo, eh, todo elche pudimos escuchar y pudimos aplaudir al personal sanitario. Es, quizá ellos están en la primera línea de fuego. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la situación? Efectivamente, la situación es... es en los a hospitales, a, ¿cómo está? En eh, los casos, los hospitales están desbordados. Yo creo que es aceptada la medida que ayer conocimos por el Gobierno, donde se ha decretado pues, poner al servicio de... De la sanidad pública, todos los eh, hospitales privados. Yo creo que es una emergencia social y todos tenemos que empujar este carro para solventar esta situación lo antes posible. Nosotros, de nuestra parte, yo creo que eh, agradecer ¿no? a todo el personal sanitario, médicos, enfermeros, auxiliares, eh, de enfermería, eh, eh, trabajadores de limpieza y trabajadoras, porque son ellos los que están eh, eh, combatiendo este primer envite de, de, de este virus que desgraciadamente no nos ha invadido. ¿no?, Y para ellos ese, ese aplauso ¿no? y ese esfuerzo y trabajo, porque aparte hay que entender que son los primeros que pueden ser contagiados. ¿no? Uno cuando, aunque tengan todas las medidas de protección, su riesgo es mayor porque están en continuo. Donde uno puede contraer más enfermedades o, o virus puede ser en un hospital y, por lo tanto, todas las medidas de protección necesarias se tienen que volcar en los hospitales para cuando antes eh, bajar ¿no? la incidencia que está teniendo este contagio. Pues muchísimas gracias Ismael Senén eh, por explicarnos eh, esta situación de crisis del COVID, cómo ustedes han puesto en marcha este plan de contingencia pues, para paliar en la medida de lo posible, no sé si será posible, las consecuencias tan negativas que vamos a tener en la economía y, por supuesto, en la salud pública. Gracias Todo Ismael. Más que más para ello. Muchas gracias a vosotros. 101.4 Tele Radio Marca.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 Porque les dejas ser DJ en tu coche Porque les permites viajar con todos sus juguetes Porque contigo aprendió a conducir Porque le llevaste todos los días al colegio Porque te lo mereces, papá Celebra el Día del Padre estrenando coche Ven a nuestros concesionarios del 12 al 21 de marzo Y descubre nuestros descuentos especiales En modelos seleccionados Seat Serrauto, Audi Serra Móvil, Volkswagen Serra Móvil Y Skoda Serra Import, Elche Comercial persianera Puertas, tableros, parquets Cocinas y bricolaje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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues cuando son las 9 y 38 minutos, seguimos con más información que espero que sea útil, porque tenemos también con nosotros, de nuevo, a María Ángeles Medina, ella es médica de cabecera y además es presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria. Muy buenos días, María Ángeles. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es el segundo día de que se ha decretado el estado de, de alarma. Hemos visto cómo ayer el parte de la consellera de Sanidad mh, hacía referencia a lo que ya nos eh, dijiste el pasado viernes y es que los casos siguen multiplicándose en la comunidad valenciana. Sigue avanzando el coronavirus con lo que nos esperan días difíciles. En estos momentos, eh, ¿cómo están los centros de salud? ¿Cómo está la coordinación médica. Ya sé que eh, no estás en el gabinete de crisis del hospital, de los hospitales, pero es que eh, hemos intentado contactar con ellos. Mm, lo, en cuestión de minutos nos responderán, pero lo que queríamos era también eh, que los facultativos, como usted, con eh, cargos de responsabilidad, pudieran también arrojar algo de luz de la situación en la que se encuentran los médicos. Muy bien, pues muchas gracias por esta oportunidad, puesto que la información es, es crucial. Creo que es un reto profesional que tenéis los, los periodistas de estar dando este servicio público y también es un reto profesional para nosotros los sanitarios, como el que nunca antes nos habíamos enfrentado y seguramente nunca nos enfrentaremos. Eh, actualmente, ahora mismo, yo estoy en mi centro de salud, eh, nosotras eh, estamos atendiendo a los pacientes más urgentes eh, con, y eh, estamos dividiéndonos el trabajo. A partir de mañana intentaremos dividirnos los equipos para no coincidir entre nosotros, puesto que damos, por supuesto, que los sanitarios vamos todos a enfermar de alguna manera y así, eh, dividiéndonos por equipos, no eh, estaremos... Eh, contagiándonos los unos a los otros y siempre esperamos poder seguir dando servicio. Ayer recibimos instrucciones y esta misma mañana hemos recibido instrucciones. Yo trabajo en el área del departamento del Vinalopó. Eh, supongo que en el área del departamento hospital general de Elche serán las mismas instrucciones, puesto que las instrucciones son de consellería y estamos todos trabajando a una hospital y atención primaria hemos recibido instrucciones para anular toda actividad programada. Esta mañana, a las ocho de la mañana, acudían muchos ciudadanos que no sé si saben o no, o no quieren saber en la situación en la que estamos. Y eh, hemos filtrado eh, y eh, permitiendo la entrada al centro a las pocas personas que tenían que realizarse, por, el, por ejemplo, el cintrón sí o sí, o, por ejemplo, manifestaban síntomas... Eh, no respiratorios, eh, no sé, un cólico nefrítico, por ponerte un ejemplo. Uh -huh. Es decir, no todo, o sea, eh, siempre hay otras patologías, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, no queremos dejar de atender a las personas que lo necesiten, pero sí filtrar por orden de gravedad. Todo lo que es demorable ha de ser demorado y no es opcional, no es opinable. Yo no opino si puedo ir, no, no puedes opinar ahora. ...tenemos que hacer mucho caso a lo que nos han dicho las autoridades... ...el centro ahora mismo estamos en alerta... ...estamos con baja afluencia de pacientes... ...estamos desde la puerta indicando a los pacientes la situación... ...y estamos recomendando que no pasen nuestra puerta... ...porque es probable que aquí es, es, sea un sitio... ...a pesar de todas las medidas de precaución... ...y de higiene y de limpieza... ...es probable que en algún momento dado... ...puedan incluso contraer la enfermedad en, nuestro, en nuestros centros sanitarios. Necesitamos que los centros sanitarios sean, sigan siendo centros limpios. Entre comillas, limpios. Siempre están limpios, entiéndeme. Limpios es, es uh -huh. libre de enfermedad. Puesto que si viene un caso urgente, nosotras nos tenemos que poner el, el equipo de protección individual. Que son esas, esas gafas, esas eh, mascarillas especiales, esos cubrirnos desde la cabeza hasta los pies con material desechable... Y eso necesitamos que esté limpio para poder atender a los pacientes graves. Eh, es por eso que estamos organizando el trabajo, llamando a los pacientes, a todos los pacientes que tenían cita hoy los estamos llamando. Y además nosotros contamos con una gran fortaleza que es la telemedicina, es el programa Yo Salud. Yo Salud. Invito a los pacientes que dependen de, de, del departamento de Vinalopoa a que se descarguen la aplicación Yo Salud está tanto para Android como para iOS, y a, a, a través de ahí nos escriban, porque estamos atendiendo. Yo esta mañana tenía 52 consultas telemáticas, las cuales estoy contestando poco a poco. ¿De acuerdo? Pacientes... María Ángeles tenía cita, ¿qué hago? María Ángeles, eh, eh, tengo eh, unos análisis, ¿qué hago? María Ángeles, estoy embarazada, tengo que ir a hacerme la ecografía, ¿qué hago? Eh, los ciudadanos tienen dudas y nosotras estamos para eso, para ayudarle. Eh, pero quedándonos en nuestras casas, sí podemos. Si tenemos YoSalud, YoSalud. Si tenemos teléfono, teléfono. Eh, claro, eso es lo que le iba a decir. Esto estamos hablando del departamento del Hospital Vinalopó, pero ¿no sabe usted si hay programas informáticos como YoSalud para el departamento del Hospital General? Eh, sí, sí sé que no tienen. No. YoSalud aplica solamente a, a la mitad de los ciudadanos de, de Elche, en el departamento, lo que, pero la telemedicina es también un teléfono. Mis compañeros de los centros de salud de y Raval, me consta que lo están haciendo igual de bien que nosotros. La, la única diferencia es, el, es esa vía por Internet. Pero los ciudadanos pueden y deben llamar a su centro de salud antes de ir. Si yo me planteo, ¿tengo que ir al centro de salud a ah, puntos suspensivos? La respuesta es no. Vale, solamente... Pues siempre es no, claro. llama primero, no vayas, llama. Pero ha, ha dejado un ejemplo claro, los que tienen que ir al Sintrón tienen que ir al centro de salud, no pueden claro, evitarlo. Desafortunadamente, desafortunadamente esos pacientes los hemos protegido, nos hemos puesto y les hemos puesto mascarillas, guantes, etc. Y eh, eso sí, ahora para darles el resultado sí les evitamos ese viaje para darles el resultado no les vamos a hacer venir, claro. pero inevitablemente el, el, el cintrón es algo que no hemos podido evitar, ¿de acuerdo? Uh, los problemas respiratorios también, y una pregunta, supongo que se lo hará muchos de los pacientes, aquellos que tienen la medicación a punto de caducarse, eh, sí. ¿cómo pueden ir sí. a la farmacia y pedir a ellos que se les muy renueva bien. la medicación? muy bien. Para renovar la medicación no hace falta venir a recoger la receta en papel físicamente. Afortunadamente, desde hace meses, Consellería introdujo la posibilidad de que si yo a mis pacientes les renuevo la medicación, no hace falta que les vuelva a imprimir el papel de la receta nueva, puesto que en el código de barras de la receta que ya tengo en casa se acumula telemáticamente la información. Y yo solo tengo que llamar al centro de salud y decirle a la administrativa, dile a mi doctora o a mi doctor que me renueve la medicación. La administrativa nos lo dice, lo renovamos y el paciente lo que tiene que ir es con su receta, la última receta que tiene, a la farmacia y al farmacéutico en la pantalla, le sale lo nuevo que yo le acabo de hacer. Uh -huh. Bien, entonces… Es un circuito muy interesante que tienen que… Saber y conocer no hace falta. Vale, eh, pero el médico de cabecera no hace falta advertirlo. Él mismo ya sabe que sus pacientes no. estarán haciendo un control. No, no, lo, lo siento, ojalá pudiéramos ser tan proactivos, pero no, no llegamos a, hasta ahí. Eh, tienen que ser ellos los que nos avisen por teléfono eh, de que tenemos que renovar por teléfono o en el caso nuestro de Yo Salud por Yo Salud. Eh, doctora, no me queda medicación, ¿me lo puedes renovar, renovar? Pam, lo hacemos, ya puedes ir a la farmacia. O por teléfono, por favor, dile a la doctora X que me renueve la medicación. Pam, hecho a la farmacia. Yeah. ¿De acuerdo? O sea, hay paciencia y hay que insistir porque supongo que los teléfonos estarán colapsados y todo hay que hacerlo por teléfono. Sí, eh, yo recomiendo a los pacientes que tienen síntomas. Eh, sugestivos de coronavirus, eh, llamen al 900-300-555. Es el teléfono que Consellería ha habilitado para la asistencia. Demoran en coger el teléfono, están colapsados. A veces nos cuestan 5, 6, 7 llamadas hasta que nos lo cogen. Pero insistan, nosotras también podemos atender a esos pacientes y pueden llamar a nuestras consultas de atención primaria. Lo que pasa es que tenemos también las líneas que tenemos. Entonces, en principio, ante síntomas respiratorios sugestivos de, corona, de infección por coronavirus, como es tos intensa, fiebre y dificultad respiratoria, eh, es mejor llamar al teléfono de consellería y llamando al centro de salud como segunda opción o para el resto de trámites administrativos que anteriormente os he dicho para no colapsar todas las líneas. Eh, ayer eh, saltó uh, un debate público eh, por un informe del Ministerio de Sanidad francés que decía que parece ser que está contraindicado el ibuprofeno en algunos pacientes de coronavirus. ¿Qué hay de cierto en esto? Porque la Agencia Española de, Me ah. de Medicamentos decía que no. Que, en, en los pacientes, eh, ¿qué, a, a, qué, ¿a qué nos tenemos que atener? Los antiinflamatorios eh, habrá que recetarlos, habrá que la tomar. La palabra, la palabra no es contraindicado. Uh -huh. Eso ya ha saltado también una, una advertencia del Ministerio de la de la agencia española del Pharma, del, de, de los farmacéuticos, eh, donde la palabra no es contraindicado. La palabra es que no es la primera opción terapéutica. La primera opción terapéutica ante la fiebre eh, tiene que ser siempre el paracetamol. ¿De acuerdo? Entonces, así, por si sí, sí o por si sí no, la gente ahora quiere respuestas rápidas, quiere ya. Esto tengo una duda. Bien, nosotros desde la evidencia científica podemos decir que ante la fiebre el tratamiento de elección es el paracetamol, ¿de acuerdo? Sin entrar en otras consideraciones. Eh, ahora se está evaluando bien esos casos y cuando haya una evidencia científica se dirá, sí, está contraindicado. A día de hoy, Rosmario, yo te digo que no es de elección que si tenemos en casa paracetamol lo tomemos y si, no, y si no lo tenemos como segunda opción sería el ibuprofeno, ¿de acuerdo? Uh -huh. María Ángeles Medina, eh, evidentemente eh, estamos en comunicación con el gabinete de crisis eh, que se ha formado en el hospital general, están reunidos en estos momentos, eh, ¿cuál es la situación de tus compañeros? ¿Sabes algo de los hospitales? Mm, sí, eh, han, son, te refieres a, a nuestro propio estado de salud, ¿no? sí. compañeros que han enfermado y demás. Sí, hay algunos casos en nuestro departamento, hay seis sanitarios que están en, en, en, en cuarentena, eh, ninguno de ellos todavía está grave. Eh, nosotros a, ahora mismo nos tenemos eh, que cuidar para poder seguir prestando servicio. Eh, ahora mismo en el todavía no estamos desbordados, pero lo vamos a estar. Tenemos que exagerar en las medidas, tenemos que pensar en la gravedad para luego quedarnos cortos. ¿De acuerdo? ¿Soy alarmista con esto? No, soy realista, puesto que nosotros con quien sí estamos en contacto eso son con los médicos que están en Madrid. No te digo ya en Italia que también, sino nuestros compañeros que están en Madrid nos están informando, porque ellos van a, como a una semana por delante de nosotros. Entonces, allí sí hay incontables médicos y enfermeras y personal de todo tipo que están con la enfermedad y están ingresados incluso. Entonces, nosotros para seguir siendo útiles a la sociedad tenemos que prevenir y la sociedad nos tiene que cuidar también a nosotros haciendo un adecuado uso de nuestros recursos. y ...valorando cuándo tienen que venir y cuándo no tienen que venir... ...para que entre todos hagamos una inmunidad colectiva. Pues esto es una llamada de auxilio... ...es lo que ustedes aconsejan a quienes nos estén escuchando... ...quédense en casa, no es una broma. No, no, esto no es una broma... ...se me quiebra hasta la voz... ...porque bueno, es que jamás en mi vida profesional... ...había pensado que esto nos fuera a pasar... Eh... Estamos en el pleno siglo XXI con los más altos eh, avances tecnológicos y de todo tipo. Y, y bueno, somos, somos humanos, ¿verdad? Y las cosas nos, nos pasan y nos pasan a todos. Mucha prudencia y mucha solidaridad. La tendrás. María Ángeles Medina, os queremos a todos los de la bata blanca. Sois nuestros héroes. Gracias. Gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca ¿Por qué elegir Restaurante Martino?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 Y después de una entrevista tan emocionante con la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, la médica de cabecera, que está dejándose la piel para ayudar a todos, pues qué mejor que la música, porque también nos alimenta el alma, nos emociona y nos ayuda a digerir esto que nos está pasando, que parecía increíble, pero sí lo tenemos aquí. Estamos en, en estado de alarma y está así toda la... Unión Europea. Pues vamos a dedicar al personal sanitario una bellísima canción. Al menos es mi favorita. Va por ellos. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar, dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar, juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto, como sufría por ella que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay. Cantar. niña le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par entrar huran que esa paloma no es otra cosa más que su alma que todavía la espera A que regresa la desdichada I'm 1.4 Tele Elche radio marca La Seo Electrónica ha arribat al Ajuntament d'Elx. Ja pots gestionar els teus tràmits per internet, on tu estigues, més rapid, més còmode. se.elche.es Ajuntament d'Elx. Cofinançat pel Fons Europeu FEDER.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 ...con Rosmar y Alonso. Faltan un minuto, segundos... ...para llegar a las diez en punto de la mañana... ...y dar la bienvenida a quienes nos vayan a seguir... ...por la señal de Teleilch. Como cada lunes teníamos que tener la tertulia deportiva... ...pero no la tenemos, tenemos información deportiva... ...y está con nosotros el director de esta cadena... ...Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Rol, buenos días. Qué día, ¿no? Más duro. Sí, porque dices que... No me lo imaginaba, no pensaba no. que íbamos a llegar a esto. Sí, hablabas de que íbamos a hablar de deporte y por desgracia no podemos hablar Qué de va. deporte porque el deporte es cero en nuestra ciudad, en la historia del deporte licitano nunca habíamos sufrido bueno, una situación como esta, de, de situación de alarma a nivel eh, bueno, pues, eh, nacional y mundial y en el Elche Club de Fútbol, pues además con la mala noticia del primer positivo de un jugador de segunda división que se llama Jonatas de Jesús y que es jugador del Elche Club de Fútbol. El sábado por la mañana a las 8 acudía al hospital del Vinalopo y a consecuencia de que había pasado una mala noche con fiebre y síntomas de falta de respiración. Bueno, la información nos llegaba el sábado por la mañana y así la publicamos con el posible positivo de Jonatas por coronavirus y el eh, aislamiento preventivo de la plantilla. El Elche en ese momento lo negaba, nosotros publicamos la noticia y por desgracia ayer domingo se hizo eh, realidad, se confirmó. Además el propio futbolista, aunque el Elche no quiso confirmar el nombre, el propio futbolista puso en sus redes sociales un mensaje de, de cariño y de apoyo por todas las muestras de agradecimiento pues, que estaban habiendo ¿no? sobre su persona. Y bueno, pues es una situación que pone en cuarentena a toda la plantilla del Elche los próximos 15 días, eh, hasta el punto de que el club ha cerrado las instalaciones a Calicanto, eh, ahora mismo hay cero actividad en el Elche, en la plantilla, la idea de Pacheta el viernes era seguir con los entrenamientos, porque claro, si la competición en dos semanas o en tres se pone en marcha, no es bueno parar en seco, es lo peor para un deportista de élite. ...pero ante esta coyuntura todo el mundo está en sus casas... ...todo el mundo está aislado, en sus domicilios... ...todo el Elche parado y no solo el Elche... ...todo el deporte a nivel amateur, profesional... ...cero competiciones, es normal... ...aquí lo que prima es la salud de las personas. Eh, ¿Cómo está Jonatas? Aparentemente bien... ...a ver, estamos hablando de que es una persona joven... ...un, claro. dep un deportista... Eh, ...la gente fuerte y joven... tiene muchos menos problemas que la gente mayor... ...entonces en el vídeo se le veía bien... ...se le veía animado... Está en casa. Está en casa. Está en casa. Y bueno, decía que se hizo las pruebas y que él está bien y que agradecía las muestras de, de cariño, de, sobre todo de, de los aficionados. El, el, los jugadores yo me puse en contacto con algunos de ellos el sábado a mediodía y no tenían ni idea, no sabían que Jonathan se había hecho la prueba y el domingo por la mañana ya fue el club. Al confirmar el positivo de Jonatas, el que empezó a comunicar, jugador por jugador, cuerpo técnico y todos los trabajadores que se quedaran en sus casas. ¿Y hay alguna pista de cómo ha podido contagiarse el partido de Alcorcón? Eh, de fue... Vallecas, del de Rayo ba Vallecano. Ay, sí, a ver, eh, eh, hace, pues ahora ya diez días estuvimos en Vallecas. El Elche estuvo jugando el domingo por la mañana contra el Rayo Vallecano y no olvidemos que Madrid era uno de los focos de contagio más importantes. ¿Y él estuvo también en Tenerife? Él estuvo también en Tenerife. <coughs> Allí en Tenerife estuvimos todos, y en Vallecas estuvimos todos. Alguien ya estará pensando, ¿y Paco Gómez también estuvo? Pues Paco Gómez estuvo en Tenerife, ni Paco Gómez estuvo en Vallecas, pero no estuve... En Tenerife sí, con el hotel, con ellos, pero en Vallecas no. Yo fui a mi hotel, y además con Jonatas no me rocé, ni, ni me junté porque no salí a rueda de prensa, a zona mixta. Sí que hablé con Peremilla, Fidel y Pacheta, pero con Jonathan eh, Cero en ese sentido. ¿no? Pero bueno, es que puede ser da que igual. lo haya cogido en Vallecas, que lo haya cogido aquí en Elche, que lo haya cogido pues, Dios sabe dónde. Entonces, bueno, ahora mismo ya da igual dónde lo hayas pillado. Eh, la situación es la que es. Eh, yo creo que no hay, creo sinceramente que no hay riesgo en una persona joven, en un deportista de élite, que se cuida y que, bueno, pues ahora lo que sí que sería importante es ver el resto de la plantilla. Porque, claro, Jonathan sí ha estado en contacto día a día, pues con los compañeros se han abrazado, juegan juntos, se duchan, hablan y tocan las mismas cosas. Entonces, eh, ante esta pregunta, el club me dijo que no, de momento, no van a hacerse la prueba uno a uno, sino que van a estar confinados en sus domicilios. Que si aparece uno con síntomas, entonces llamará... Al jefe, al jefe de los servicios médicos del Elche y este ya dirá qué es lo que hay que hacer. Si tienen que llamar a uno de los 900 para que vaya alguien al domicilio o si la cosa es más grave, pues tiene que acercarse al hospital. Jonathan S. es cierto que se fue al hospital, por indicaciones del médico del Elche. Se ve que los síntomas eran importantes, fiebre y problemas de respiratorio. Para un deportista de élite no es lo normal. Al contrario, un deportista de élite lo que no tiene es problemas de respiración. Entonces, eh, la, ahora mismo el protocolo es ese. Cada uno en sus casas no se van a hacer la prueba a menos que alguno tenga los síntomas. ¿Y nosotros eh, la programación cuándo vamos a decidir? Eh... Ya está, está decidida. Nosotros vamos a continuar con eh, los programas eh, de 7 a 9 con Antonio Bazán y toda la información, sobre todo local, eh, que hay cada día eh, en esta casa. Luego tú vas a seguir con este programa, pero como ya estamos viendo, no a nivel presencial, sino entrevistas a nivel eh, telefónico. Y, oye, pues si en estos días hay que poner mucha más música, se pone mucha más música, que no pasa nada. Es preciosa la música, podemos la música. elegir. Y además damos algo diferente que refresque un poco a tanta información, porque ah, la sí. gente ya tiene una neura con esto del coronavirus que hasta les duele la cabeza sin tener dolor de cabeza. Entonces está bien oxigenar. De hecho, de 11 a 1... No va a estar nuestra compañera Rosa Lucas. De 11 a 1 vamos a hacer bueno, pues un programa musical, fundamentalmente. Luego de 1 a 1 y cuarto van a estar los servicios informativos y elche en punta se va a cortar de 1 y cuarto a 1 y media. Porque ya a partir de... Hoy todavía tenemos claro, información no tenemos. que dar, pero a partir de mañana hay cero información. Porque está el elche cerrado y el deporte ilicitano cerrado. Bueno, pues cada día de 1 y cuarto a 1 y media haremos elche en punta. Y esa media hora es la que repetiremos en redifusión hasta las 4 de la tarde todos los días. Cada media hora pues, sonarán los informativos y el programa deportivo El punta. Es una situación de excepcionalidad. Y así la vamos a afrontar, pero entendemos que bueno, pues hay que seguir dando información y estando ahí al pie del cañón, porque ahora hay mucha gente escuchándonos. No, desde luego. Hay tiempo libre sí. en casa, mucha y la radio es una ventana sí. eh, en la que podemos contar otras historias que no sean el coronavirus. Lo que pasa es que es cierto que hemos apostado eh, en esta primera hora y en la segunda del programa La Glorieta, porque tenemos mucha información, porque evidentemente estamos en el segundo día del sí. estado de, de alarma, se han decretado muchas medidas que la población tiene que conocer y sobre todo médicas también, el poder ir a los centros de salud, qué hacer con los medicamentos. Hemos tenido la entrevista con la presidenta de la Sociedad de Medicina Comunitaria y nos está diciendo que no se pueden ir a los centros de salud, que todo lo que pueda ser demorable que, que se demore y que la gente que tiene el sintrón, pues sí, tiene que hacerse la prueba del sintrón, pero puede recoger el sintrón vía, por teléfono, porque aquí, por desgracia, parece ser que la mitad del Departamento de Salud sí tiene un programa informático que es YoSalud, es la telemedicina, pero la otra mitad del Departamento de Salud, del Hospital General, pues tendrán eh, que insistir en los teléfonos de los centros de salud, del Raval, de Altavix, uh -huh. porque no tienen telemedicina. Pero bueno, en definitiva, uh, los médicos de cabecera, menos mal que hay un código de barras en, en la... En la carta que dan a los enfermos crónicos y el, el médico de cabecera vía telefónica, si tú le das la orden de que te renueven los medicamentos, puedes ir a la farmacia y sin necesidad de ir al centro de salud para que el médico no. de cabecera te firme. O te dé la orden de que puedes ir a la farmacia para tus medicamentos crónicos si, estás, si están a punto de caducar evidentemente, sí, sí. la vida tiene que seguir Sí, pero para eso es lo que tú dices en la, en la radio ahora mismo somos una herramienta creo que muy, muy útil para todas esas cuestiones uh -huh. y preguntas que nos hacemos supuesto, todos, los trabajadores. todos. ¿Qué, qué, ¿Qué hay que hacer en este caso? ¿Cómo hago esto? ¿Puedo salir aquí? ¿Puedo? Creo que es muy claro. importante nuestra labor en estos momentos eh, Hemos entrevistado también al, al líder sindicalista de UGT porque Que también hay una mesa de trabajo que está pendiente... ...y bueno, y en el ayuntamiento hay una cascada de noticias... ...que vamos a dar ahora en la ronda. Tú Paco, en, hoy qué vas a decir en tu programa de Elche en Punta... ...porque... Sí, hoy vamos a... Pro... ...lo de Jonathan Jesús y poco más. Sí, poco más, vamos a profundizar en la noticia... ...pondremos ese corte de voz de Jonathan... ...que apenas dura 15 segundos... ...donde el chico en las redes sociales pues agradece el apoyo... ...y dice que está bien y que uh -huh. lo está pasando en casa. Nos alegramos mucho. Sí, sí, afortunadamente... Eh, mucha gente se hace un montón de preguntas a partir de ahora. ¿Qué va a seguir el fútbol? ¿Se va a suspender? ¿Qué pasa con la Eurocopa? ¿Qué pasa si se suspende en estos momentos que el Elche está en puestos de playoff? Eh, hay multitud de preguntas en torno a esto que nadie, ni el mismo ministro de Sanidad, que después del presidente del gobierno es el que tiene toda la autoridad, creo que sabe ni no, conoce la respuesta. No lo sabe. Entonces, bueno, pues vamos a ir desgranando un poquito la información pero hoy centrada lógicamente en ese positivo de Jonatas y en la cuarentena del Elche Club de Fútbol que obliga a los futbolistas cuerpo técnico y trabajadores del club todos absolutamente todos en sus casas confinados. Pues muchas gracias Paco A ti Ros <risa> Nosotros continuamos. continuamos con la información después de este parte que nos ha ofrecido Paco Gómez eh, sobre la situación del Elche Club de Fútbol con ese positivo que ha dado uno de sus jugadores de coronavirus Continuamos, lo hacemos con unos segundos de publicidad y volvemos con la ronda informativa porque también en lo que respecta al tiempo tenemos por ahí una amenaza de gota fría sí, parece increíble, pero cierto la inestabilidad atmosférica que ya empezamos a notar hoy por este día gris y esa lluvia fina que hemos tenido a las 7 de la mañana pues nos puede traer, nos puede traer lluvias torrenciales eso nos lo dirá Vicente Bornado en cuestión de minutos antes vamos a hacer una pausa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 En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Oulet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Ouled Valentín Sánchez, en carretera Elche-Crevillente, junto Moraval. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues vamos a seguir con las secciones musicales. Tenemos también eh, previsto entrevistar en cuestión de minutos, dentro de cinco minutos, al concejal de Seguridad Ciudadana y de Emergencias, Ramón Abad. Pero antes, antes de seguir con esta crisis del coronavirus, vamos con la música, vamos con eh, un poco de entretenimiento, una válvula de escape. Seguimos con las secciones y la tercera que nos queda por ofrecer es la que dedicamos a la poesía. Y volvemos a escuchar uno de los poemas del sacerdote y poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, quien estuvo en Elche, nos lo dijo el ex alcalde Manuel Rodríguez, invitado. ...en la etapa de Rodríguez. Como sacerdote, Ernesto Cardenal fue figura clave... ...de la teología de la liberación. Fue redimido hace poco por el actual Papa Francisco... ...y fue la voz moral de la Revolución Sandinista... ...que derrocó la dictadura de Somoza... ...y fue muy crítico con el gobierno de Daniel Ortega. Ernesto Cardenal falleció la pasada semana... ...a los 95 años de edad... ...y hoy recordamos su poesía... ...gracias al cantautor Luis Pastor. Al perderte yo a ti Tú y yo hemos perdido Yo porque tú eras Lo que yo más amaba Tú porque era yo El que te amaba más Al perderte yo a ti ...tú y yo hemos perdido. Pero de nosotros dos... ...tú pierdes más que yo. Porque yo podré amar a otra... Cómo te amaba a ti Pero a ti no te amará Como te amaba yo Pero a ti no te amará Como te amaba yo Pero a ti no te amará Má tele Radio Marca.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 Con Alonso. Antes de la entrevista programada con el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Elche, tenemos también con nosotros a Alfonso Parra. Él es el responsable de comunicación del Centro Provincial de Transfusiones de Sangre. Y es que hay que dejar claro una cuestión en este asunto de la crisis del coronavirus. Muy buenos días, Alfonso. Hola, buenos días, Rosmari. Antes de nada, ¿estáis... Eh, en... Eh, ¿Necesitados de reservas de sangre o cómo está en estos momentos la situación de las reservas? Pues ahora mismo las reservas están estables gracias a la solidaridad de las personas que siguen acudiendo pues, a los puntos de donación para realizar ese gran gesto solidario que gracias a ellos pues, podemos mantener la, la demanda hospitalaria de, estos, de, estos, de estas unidades que, que son tan necesarias para, para muchos servicios. ¿Es seguro donar sangre en estos momentos? Sí, es necesario que la gente acuda a donar y que se tenga esas unidades sanguíneas, puesto que en los hospitales la actividad no cesa y unidades como los servicios de, de oncología de urgencias, quirófanos, pues siguen necesitando sangre. Que, como bien decías, pues, estamos en una situación de, de coronavirus, pero, pero no tenemos que olvidarnos que, que aparte de salir a comprar eh, o a la farmacia, también podemos ir a a donar sangre, que son unos minutos de nuestro tiempo y, y que son necesarios. Eh, ¿los puntos, eh, ¿Cuáles son los puntos de donación? ¿Hospitales o, o habéis dejado...? Pues mira, el... hemos, hemos salido de los hospitales y centros de salud para poder, eh, gracias a, a la colaboración de, la, de los ayuntamientos, de toda la comunidad valenciana, eh, están colaborando con el Centro de Transfusión de la Generalitat para poder eh, ofrecer sus, ya que tienen cerrados eh, sus centros, nos han llamado para decirnos que, que tenemos lo, los centros públicos para el donante y así poder evitar que la gente donante se, no tenga que acercarse a un hospital o a un centro de salud, puesto que para evitar pues, las masificaciones o un riesgo de contagio. Así que es una, un gesto de agradecer que ahí demostramos que la sangre es una necesidad social que es de todos y vamos todos juntos en el mismo camino para poder eh, ...tener esa tranquilidad de tener esas unidades... ...porque a uno de nosotros podemos de necesitarlo ...en un momento de... <risa> ...o supuesto. ahora en un momento de nuestra vida... ...es, es esencial. Eh, Alfonso, en, en el Ayuntamiento de Elche... ...en Elche, ¿qué puntos son los que se han habilitado? Pues estamos ahora mismo cambiando... ...porque también acudíamos a centros de salud... ...y estamos ahora mismo eh, viendo cómo... ...porque ahí sí que estamos en el Centro Social Carrus ...ahí sí que seguimos yendo... ...pero ya lo teníamos también antes... ...porque antes de que pasara esto... Era un punto fijo de donación que acudíamos cada tres semanas y ahora estamos viendo otros locales para poder estar por todo lo que es la ciudad, por acercar pues, por cada barrio que haya un punto público de, de donación para poder, pues, como decía, pues, que sea un espacio seguro. No tenemos que olvidar que un punto de donación es gente segura. Hemos tomado unas medidas de precaución eh, tanto en colas como en camillas, que hay más separación de antes para que la gente te, venga con toda la calma y tranquilidad eh, ...y evitar algún posible contagio. teméis que esta alarma eh, ahuyente sí. a todos los donantes... ...esto también sería una situación muy crítica? Sí, es crítica, pero tenemos que pasarla con cautela... ...tenemos que, que donar, tenemos que donar con calma... ...no es ningún llamamiento de, de urgencia... ...ahora mismo tenemos sangre hoy... ...pero mañana también la vamos a, a tener que tener disponible... O sea que por eso mismo todos los días debemos recibir donaciones de sangre, pero que no queremos Nicolás que no es un llamamiento para confundir a la población, es un llamamiento de información simplemente para que la gente sepa que sangre se necesita todos los días en los hospitales y por el tema del coronavirus no cesa la actividad hospitalaria, continúa. Es necesaria la solidaridad de las personas. Yo me quedo en casa, pero a donar sangre salgo. Pues muchísimas gracias, Alfonso, por esta información que es muy útil y ya nos irás diciendo en qué centros sociales, por lo que has comentado, en qué instalaciones municipales sí. se van a habilitar en los próximos días esos puntos. A lo de largo de hoy lo publicaremos en la página web, ¿vale?, de centrotransfusión.san.gva.es. A ver, ¿la puedes repetir? Sí, es .san, Valenciana.es. Pues, muchas gracias. Juan cualquier buscador, como en el Centro Transfusional y Canto de Comunidad Valenciana, le saldrá. Toda la información. Pues, muchísimas gracias, Alfonso Parra. Gracias a vosotros. 101.4, tele Radio Marca. De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM tele Radio Marca. Hola, soy Antonio Bazán y cada mañana de 7 a 9 te informo de todo. En Elche, Bondía. día. La información más completa en el 101.4. Teleelch Radio Marca. Sobre todo, Elche. ¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones.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 Con Rosmar y Alonso. Y seguimos avanzando con más entrevistas. Tenemos ya, cuando son las 10 y 21 minutos y tenemos 15 grados y medio de temperatura, a Ramón Abad. Él es el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias al otro lado del hilo telefónico. Buenos días, Ramón. Hola, buenos días. Hemos escuchado al alcalde decir que hoy es un día clave. El... Eh, la verdad es que es un día, es un día clave y apelamos a, a la responsabilidad colectiva de, de toda la ciudad de Elsner para evitar la propagación de este virus y que sigamos las recomendaciones en todo momento de, de los cuerpos y fuerzas de seguridad y facilitemos su, su labor. ¿Qué medidas son las que nos puede recapitular y decir qué medidas son las que ha adoptado el Ayuntamiento de Elche? Pues el Ayuntamiento de Elche, desde el cierre automático de todos los parques y jardines, eh, también nos adaptamos a este decreto de estado de alarma y solo se permite la circulación de, de los ciudadanos para causas extraordinarias, como el ir a trabajar o el ir a comprar alimentos de primera necesidad. Y lo que está haciendo también el Ayuntamiento de Elche es, como administración, es eh, mantener los servicios esenciales para que la administración pueda seguir funcionando, eh, pero sobre todo a aquel ciudadano que quiera dirigirse a la administración pueda hacerlo por vía telefónica, vía telemática, porque la La, presencia, la actividad presencial en, la ciudad, en, las, en las dependencias municipales está totalmente limitada y cerrada. ¿Y cómo van a proteger a las personas más vulnerables, a las personas mayores que están solas en casa? Eh, desde el área de bienestar social, eh, junto con DIA se ha puesto también en marcha un plan de contingencia en el que voluntarios y profesionales del DIA eh, van a ir por los domicilios atendiendo a estas personas por si necesitan alguna compra, algún producto de primera necesidad, eh, porque sobre todo son nuestros mayores con los que tenemos que tener ahora más, más paciencia, más altura de miras porque ellos son el colectivo más vulnerable y tenemos que garantizar su asistencia y su bienestar. ¿Cuál es la situación en estos momentos en los hospitales? ¿El General, el Vinalopó y el IMED? ¿Va a haber coordinación entre eh, los tres? Sí, sí, hay una coordinación perfecta. De hecho, a las doce y media hemos convocado la Junta Local de Seguridad, donde estarán presentes representantes de todos los cuerpos de seguridad y también vendrán los directores de los tres hospitales para informarnos de la situación. Pero bueno, ya hemos tenido noticias esta mañana que se va a suspender lo que es la actividad ordinaria, las operaciones que no llevan un riesgo de salud para que se pueda garantizar en todo momento la asistencia sanitaria a, a los enfermos, de, de, a los contagiados por el coronavirus. ¿La situación es peor en el Hospital General que en el resto de hospitales? ¿En Elche? Viene, viene a ser más o menos homogénea en, lo, en los dos hospitales. De hecho, el IMED ya también eh, está colaborando, porque hay que recordar que el, el decreto de, este, de estado de alarma. Eh, pone la sanidad privada al servicio también de, del interés general eh, y por lo tanto la situación tiene que ser homogénea y equilibrada y por eso los tres directores de los tres hospitales están trabajando ya codo con codo para que en elche se garantice en todo momento la asistencia sanitaria en caso de contagio por el coronavirus. Las previsiones siguen siendo malas. Las previsiones eh, vamos a ver hay que ser realistas y Y hay que decir que todas estas medidas que se han tomado en todo el Estado español es para evitar una propagación masiva de este virus, para evitar un contagio masivo y que los ciudadanos tenemos que tener mucha responsabilidad colectiva, quedarnos en casa y solo salir para aquello que sea imprescindible. Porque sí que es cierto que, que han habido en el último fin de semana un repunte, un repunte en este caso la mayoría de casos leves, pero no tenemos que bajar la guardia y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de los cuerpos y fuerzas de seguridad. ¿Ese repunte lo han podido vincular o está justificado? ¿Ese repunte se ha debido al desplazamiento masivo de personas que han salido de la Comunidad de Madrid a sus segundas residencias en la Comunidad Valenciana? Eh, hay un hecho objetivo que es que hasta el jueves eh, se mantenía la cifra de dos contagiados en Elche. Y fue a partir del viernes cuando sí que se detectó ese desplazamiento, eh, cuando subió esa incidencia. Porque hay que recordar que el hospital de Elche pues, también atiende a Santa Pola, Crevillén. Eh, pero sí que es cierto que al final eh, yo creo que las medidas, sobre todo de este confinamiento en casa, este fin de semana y lo que tiene que continuar en las próximas semanas, ...hará que no se propague el virus en, en mayor medida. Con lo que ustedes han visto necesario que eh, desde que se decretó el estado de alarma... Eh, ...ese confinamiento, ¿han visto necesario la vigilancia policial en, eh, nuestra, en nuestro municipio? Eh, tengo que decir que la, la, los cuerpos de seguridad, tanto Policía Local de este ...como Cuerpo Nacional de Policía están trabajando de manera coordinada en todo momento... Que él se está actuando de una manera responsable, de una manera sensata, pero también es cierto que ha habido ciertos comportamientos puntuales en los que la, los cuerpos de seguridad han tenido que actuar y van a actuar, ya, ya les aviso, para actuar con contundencia para aquellas personas que desobedezcan las indicaciones de los agentes de, de, de las fuerzas de seguridad. Eh, pero eh, ya te digo, la inmensa mayoría, anoche una noche tranquila, el sábado por la noche también. Y, pues, sobre todo es eh, hacernos responsables de que tenemos que quedarnos en casa. Es uh -huh. imperioso porque quedándonos en casa estamos salvando vidas. Tenemos que ser conscientes que quedándonos en casa, no haciendo actividad, eh, no relacionándonos con otras personas, estamos salvando vidas. Y ahora mismo tenemos que hacer, hacernos responsables en esa medida. Usted ha dicho que ha habido algunos incidentes. ¿En ¿Qué tipo de incidentes son los que se han producido? Y si... no, ¿No? no. ¿No? No, no, no llegan a ser incidentes. Son, a lo mejor, desobediencia a las recomendaciones, a las indicaciones de los, de los cuerpos de seguridad, de gente que deambulaba por las calles... Paseándose, eh, de ¿no? De, ¿no? De, Sí, de, sin, sin un criterio definido. Y uh -huh. Sí, usted, porque ha salido? Ha salido a comprar y, pues, un poco... ...y al final pues eh, ha habido pues, que emplear el, lo que permite el estado de alarma... ...que son multas, denuncias por incumplir este estado de alarma... ...y pero vamos Roste, por ponerte un ejemplo de lo que te decía de esa actitud responsable... ...con la gran inmensidad de locales que hay en, en la ciudad de Elche... Eh, ...de restauración y de hostelería, solo ha habido que actuar con dos dos locales... ...uno en la Marina que el sábado por la mañana se mantenía abierto y la policía lo desalojó y lo cerró, y otro en el casco urbano. Por lo tanto, esa responsabilidad colectiva está, está, dando, está dando sus frutos Una buena respuesta de la ciudadanía, al menos somos responsables. ¿Qué multas son las que se están imponiendo o las que se pueden imponer para las personas que no hacen caso del de confinamiento en casa? Eh, eh, lo que se hace en este momento, eh, por ejemplo, en caso de anoche, eh, lo que hace la policía local es una propuesta de sanción que luego tendrá que ser resuelta por, por la delegación del Gobierno. Pero las multas van desde los, 300 a los, desde los 600 euros a los 30.000 y que incluso puede conllevar a un delito grave de desobediencia, un delito penal. Por lo tanto, creo que no es necesario en este estado de alarma llegar a esos extremos y que la ciudadanía se haga responsable y que actuemos todos de manera eh, de, de manera responsable, atendiendo en todo momento a las recomendaciones tanto de, las, de los cuerpos de seguridad como de las autoridades sanitarias. El fin de semana tuvimos buen tiempo y pudimos ver cómo ustedes la primera medida que adoptaron fue el cierre de las playas. ¿Esto significaba que la gente que había venido de otras comunidades se estaba tomando lo de la cuarentena como unas vacaciones? ¿Estaban pisando las playas? Eh, sí que hubo que desalojar las playas sí que hubo que entrar en varias ocasiones para desalojar las playas. También es cierto que no había eh, muchísima gente, sino unos cuantos paseantes, eh, pero yo creo que la, la ciudadanía es consciente porque las imágenes que ya teníamos en el día de ayer, prácticamente los paseos marítimos de arenales vacíos, eh, nadie paseando, y casi todo, el mundo, casi todo el mundo siendo responsable y quedándose en casa y haciendo... Eh, esa vida que tenemos que hacer ahora de precaución y manteniéndonos en casa. Como los gimnasios han, se han cerrado, mucha gente también pudimos verla este fin de semana en el río Inalopo. ¿La policía ya les dijo que eso está prohibido, la práctica del deporte al aire libre? Sí, la práctica del deporte al aire libre está prohibida, eh, la ladera del río está cerrada también, eh, la policía ya... ...va a poner una presencia estática... ...en la ladera del río... ...para que nadie baje a pasear o a hacer deporte... ...y al final tenemos que ser conscientes... ...de que solo hay que salir de casa... ...para casos excepcionales... ...como ir a trabajar o ir a una farmacia... ...o ir a comprar un producto de primera necesidad... ...que no se puede hacer vida normal... ...porque no estamos en una situación normal... ...estamos en un estado de alarma... ...que sobre todo se hace... ...por un bien común, por una emergencia sanitaria... ...y porque estamos quedándonos en casa, estamos salvando vidas. Eh, tenemos que ser conscientes de ello. Ramón, a las doce y media ha dicho que es la reunión de la Junta de Seguridad. ¿Qué medidas son las que ha adoptado el Ayuntamiento para dar esa información día a día a los medios de comunicación que seguimos aquí, al pie del cañón? Eh, al final lo que vamos a tratar es de hacer como se está haciendo en toda la Administración y esa relación también con los medios de comunicación que desde el equipo de gobierno agradecemos la labor que estáis haciendo para informar a la ciudadanía en todo momento. Y vamos a hacer esa relación también de forma telemática, a la medida de lo posible, y sobre todo con comunicación con el gabinete de prensa, vía correos electrónicos, vía audio, porque al final eh, la ciudadanía necesita, necesita estar... ...informada de todas las medidas que se tomen... ...desde las autoridades. Pues muchas gracias, supongo que lleva sin descansar... ...desde que comenzó toda esta crisis, Ramón. Sí, la verdad es que estamos teniendo una actividad frenética... ...pero la ocasión merece que estemos todos a la altura... ...también los eh, responsables políticos... ...pero tenemos que estar a la misma altura... ...que está teniendo la ciudadanía... ...porque al final eh, le vamos todos juntos y unidos y ojalá eh, pronto, más pronto que tarde, pase esta pesadilla. Desde luego, uh, en unos minutos entrevistaremos a Vicente Bordonado para saber también lo que, lo que se va a añadir, y es que parece ser que tenemos gota fría también, una amenaza esta semana de gota fría. Supongo que ustedes lo tienen en cuenta, ya tenemos el plan de emergencias, los protocolos están todos funcionando, ¿no? Los protocolos están todos funcionando, también, ¿no? y al final eh, ahora no me hace de dana pues todo al más música vez más cada vez, que ¿Sí? es, eh, ella se quede en casa y solo sabe Bueno, no se le ha escuchado esta última respuesta, pero eh, sí lo que ha querido decir es que creo que ya está fallando la comunicación. Lo que ha querido decir es que la gente nos quedemos en casa, que podemos salvar vidas y podemos cuidarnos y combatir este coronavirus. Gracias, Ramón Abad. Eh, muchas gracias. 101.4 Telehealth Radio Marca.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 Con Rosmar y Alonso. Bien, pues después de hablar del con el concejal de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Elche, Ramón Abad, que nos ha explicado todas las medidas que se han puesto en marcha para frenar el avance del coronavirus y explicarnos la situación en que se encuentran los tres hospitales del municipio que están de forma coordinada trabajando para atender ese repunte de casos positivos que han dado y se han detectado en la ciudad de Elche desde el pasado viernes. Vamos a continuar esta ronda informativa ahora, hablando del tiempo, porque también es actualidad. Vicente Bordonado, muy buenos días. ¿No podía haber esperado la gota fría aparecer el próximo mes? Buenos días. Bueno, ante todo, tranquilidad, porque estaremos estaré en el de la dana o gota fría, donde más va a llover será en el norte de la comunidad valenciana, a la provincia de Castel, en esta se polar más de 50 litros, metros. Pero aquí la verdad es que nos va a caer de reciclación y vamos a visitaciones de cáncer civil o como mucho puntualmente moderadas. Por lo tanto, tranquilidad en ese sentido porque no nos va a afectar a nosotros de lleno, de momento, la dana o gota fría. Eh, ¿Cuáles son las previsiones? Bueno, tranquilidad nosotros, pero pobre, la Comunidad Valenciana también va a ser castigada por eh, lluvias torrenciales. ¿Cuándo empieza a entrar la inestabilidad atmosférica? ¿Cuándo empezarán a aparecer las lluvias? Bueno, pues la verdad es que ahora mismo ya tenemos eh, a nivel de superficie una borrasca ya centrada sobre la península, centrada sobre Madrid. Está llegando un sistema frontal de origen atlántico, un sistema frontal anexado a esta borrasca, está entrando ya por el sureste de la península y aquí nosotros a lo largo de la mañana vamos a tener paso de abundante nubosidad. A partir de mediodía, durante las horas centrales del día o ya por la tarde, esperamos precipitaciones de carácter débil, puntualmente podrían llegar a ser moderadas. Ahora por la mañana tendremos, o estamos teniendo una situación de viento en calma, por la tarde el viento va a girar eh, a componente noroeste, rachas en torno a los 30 kilómetros por hora. Y hoy vamos a notar el descenso de las temperaturas máximas que van a rondar eh, los 16, 17 grados. En alguna pedanía podríamos rozar los 18 grados. Y es que también llega una masa de aire polar que va a provocar el descenso de las temperaturas. Por lo tanto, aquí en, Elche, en el tema meteorológico, información de servicio público también vital. Eh, de momento, tranquilidad para hoy. Pues muchas gracias, Vicente. Gracias por esta información. Que estaremos atentos, por tanto, a las previsiones meteorológicas en los próximos días. Vicente, muchas gracias. A ti, hasta luego. Hasta luego, y nosotros continuamos, continuamos, porque eh, la ronda informativa, ya saben ustedes que nos estamos adaptando a esta crisis. Sanitaria, y vamos a continuar ahora dando la información. Pero antes tenemos eh, con nosotros a Pedro Valero, es el presidente de ASAJA, de la Asociación de Jóvenes de Agricultores. Muy buenos días, Pedro. Ay, parece que. Un momento. Buenos días. Ahora, ahora te escucho mejor. Sí. <ríe> buenos vale. días, Pedro. Bueno, buenos días. Bien, el sector agrícola, los agricultores, ayer los regantes, en un comunicado, decíais que, que ibais a, a continuar trabajando, a cultivar, porque evidentemente hay que garantizar el abastecimiento. ¿En qué situación está el sector agrario? El bueno, H? nosotros, eh, en cuanto al trabajo, intentamos seguir normal, seguir igual, porque además como estamos trabajando con, con plantas, vamos, seres vivos, virtual, plantas que los compañeros ganaderos, pues tenemos que seguir cuidándolas y seguir recolectando cuando corresponda, digamos, nosotros no vamos a, a abandonar el trabajo, por supuesto, mientras podamos hacerlo llegar a, a los mercados, el transporte está asegurado, pues nosotros seguimos la vida normal mientras no tengamos Ningún, bueno, ...ningún afectado supongo... ...que mientras estemos saludos... ...seguimos trabajando. ya yeah. ¿Y cuál es la vida normal en estos momentos? ¿Qué cultivos son los que hay en estos momentos... ...que cuidar en el Cam de Aitch? Bueno, ahora estamos... ...lo que es recolectando... Estamos, ...se está recolectando así de cultivos más importantes... ...pues la alcachofa... ...se sigue recolectando la alcachofa... ...el brócoli y la coliflor... ...son de los cultivos más importantes... Y luego estamos ya, cuyo, vamos, está ya brotado y estamos ahí cuidando para que llegue en el otoño la granada. La granada, pues la granada ya, ya ha movido, pues ya se está empezando a regar y supongo que estamos haciéndolo ya todo. O está sea, teniendo la granada como gente, cosa importante, como cultivo más importante del campo del Che, pues tenemos que seguir cuidándola ahora y regándola y ir abonando y ir preparándola para que en octubre, Cuando llegue, vamos, a últimos de septiembre, la variedad a mollar y un poco antes la, la más temprana, pues poder tener la disposición de todos los consumidores. Ustedes han estado coordinados con la Administración Pública, porque es evidente que está justificado eh, la continuidad de su trabajo. Sí, no, bueno, no he hecho ningún contacto, pero vamos, mientras, como dicen que trabajar, ahí el traslado al trabajo se puede hacer y se puede seguir trabajando en las empresas, lo que está... Eh, delimitados el tema de la atención al público pues nosotros por ejemplo pues nosotros en la oficina de, de el che pues la tenemos digamos cerrada como muchas oficinas del ayuntamiento y nuestra pues la tenemos cerrada atención presencial pero seguimos atendiendo las emergencias y las cuestiones por por por teléfono por el teléfono móvil y tal digamos mm. claro. Pues muchísimas gracias, Pedro Valero, por contarnos cómo se encuentran los agricultores eh, en estos momentos. No, agricultores y ganaderos, porque ni los animales sí. ni las plantas no, no, las los, pueden los, dejar los ustedes. Los ganaderos todavía tienen que estar, como siempre, más encima de, de los animales. Claro. Pues muchísimas gracias por seguir cuidando de la tierra y de nuestros alimentos. Gracias. Vale, gracias a ti. Y también los regantes pues han suspendido... ...todas las asambleas y reuniones... ...Ángel Urbina, muy buenos días... ...Hola, buenos días... ...¿Cómo está la situación de los regantes? Bueno, pues eh, hoy mismo... Pues, ...hemos eh, firmado... ...la suspensión de la asamblea... ...que estaba convocada para el 28 de marzo... ...de la Sociedad de la San Enrique... ...que se iba a celebrar el centro de congresos... ...con lo cual... Pues, lo, dejaremos, ...lo suspenderemos de momento... ...y haremos, según dice la ley... Pues, ...la Junta de Gobierno los presupuestos y, y seguiremos trabajando hasta poder, cuando sea oportuno, convocar la Asamblea. Hemos escuchado a Pedro Valero justificar que no se puede interrumpir el trabajo de los agricultores. Por lo tanto, ¿cómo las comunidades de regante van a regular el agua? Pues me alegro mucho que haya hablado con mi amigo Pedro. Efectivamente, en ese momento puedo garantizar tanto como la... Presidente de San Enrique y la Peña y todos los compañeros de la comunidad de Delante, pues estamos trabajando como siempre para que no falte eh, suministro de agua para producir los alimentos que esta pandemia nos obliga. O sea, ahora mismo, más que nunca, garantizamos a la opinión pública que nosotros seguiremos trabajando como siempre para eh, tener los, los riegos y las aguas Correspondientes para producir alimentos. ¿Qué medidas son las que han adoptado? Porque, ¿cómo los agricultores tienen que desplazarse para pedir el agua? ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Se puede sí, hacer vía no, telemática? Agua, sí, nosotros ahora la atención personal se ha suspendido. Se está haciendo vía pues, vía telefónica, telemática, con transferencias. Ya estaba organizada, de la semana pasada todo lo organizamos. Y en este momento pues, no, no estamos atendiendo eh, personalmente. Eh, A, la, a, los, a, a los regantes, pero lo estamos atendiendo por otros medios de, de comunicación y vía telefónica y demás. Y cualquier cosa tenemos teléfono de emergencia para atender. Y mientras tanto, nuestros operarios, y con las tuberías, con las filtraciones, pues están en sus puestos de trabajo, ¿eh? turnándose para que no tengamos ningún problema. ¿Y, sí. ¿Y cuál es la situación de los embalses? Oye, pues los envases en este momento, eh, la, la zona de que, que tiene pozos propios, estamos funcionando nuestros pozos, esperando que algún día venga el dichoso Juca Viralopó y la otra comunidad de La Peña, que es la ministra del Tajo Segura, pues bueno, eh, tenemos pendiente de que el ministerio nos adjudique este mes de marzo eh, los 38 que tocaba por ley y ahora mismo, eh, escuchando además a, a nuestro meteorólogo, efectivamente está entrando lluvia ya por el Guadalajara y Cuenca, con lo cual está lloviendo en las cabeceras del Tajo de que si sigue unos pocos días más, yo creo que en, en 1 de abril otra vez tendrán que darnos 380 metros cúbicos. Pues muchísimas gracias Ángel por explicarnos en qué situación se encuentran las comunidades de Regante por absoluta normalidad, es la que ustedes intentan mantener. Pues sí, muchas gracias y yo pues eso, eh, apoyo a todos los ciudadanos, sepamos que nosotros también estamos cada uno, aunque no estamos en casa, estamos en nuestro despacho sin tocar nada y colaborando para que todo el mundo podamos salvarnos vidas y no contagiarnos unos a otros. Ánimo. Gracias por el mensaje, Ángel. Todos estamos unidos. Teleel Radio Marca.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 Hemos escuchado a lo largo de este programa de La Glorieta todas las medidas que se han puesto en marcha desde que se decretó ayer el estado de alarma en todo el país y ya saben que hoy, según el alcalde, es un día clave, sobre todo porque es el primer día laborable y no sabemos cuántas empresas han decidido abrir y mantener a sus trabajadores en los puestos de trabajo. Para ello vamos a hablar con, hemos hablado con los líderes sindicales, pero también con la patronal. Tenemos a Álvaro Sánchez de AEC, de la patronal de los componentes. Muy buenos días, Álvaro. Hola, buenos días. ¿Cuál es la situación de las empresas en el CHE en este primer día? Bueno, las empresas lo que quieren es trabajar. Eh, a fecha de hoy todas las empresas que están en disposición eh, han acudido a su centro de trabajo Y bueno, ahora están tomando un poco conciencia con la realidad directa eh, tras estos de, dos días eh, absolutos de, de una incertidumbre enorme porque nos hemos visto todos abocados a, a quedarnos en casa y a salir un poco de la dinámica habitual, eh, afectados indudablemente psicológicamente por, por esta situación que yo creo que nos supera un poco a todos pero que ante todo hay que tener muchísima tranquilidad. Y, bueno, en cierta medida los empresarios, por lo que a mí me están eh, haciendo saber, es que todos están en sus empresas trabajando e intentando pues, pues, aguantar el tirón como buenamente pueden. La mayor preocupación que tienen ahora son, bueno, es cómo, cómo reestructuran eh, sus organizaciones internas para mantener las empresas abiertas. Pues están planteando ERTEs, es decir, expedientes eh, regulatorios de la reducción de empleo, para poder eh, mantener sus estructuras y, desde luego, con ningún contexto, pues, en, pues, este, el despedir eh, a trabajadores. Eh, ¿Ustedes qué están aconsejando? Porque la situación es crítica. El personal sanitario ya está advirtiendo que puede haber un desbordamiento en, en los hospitales de Elche, porque ya hemos tenido un repunte de casos de coronavirus. ¿Es lógico que las empresas continúen con la producción cuando ver, estamos pidiendo que se queden en casa? A ver, lógico, eh, lo, lo lógico sería que nos hubiesen informado con mayor eh, antelación ante esta situación Lo que sabemos son eh, unos datos estadísticos variando eh, por minutos y que ahora mismo pues, el Gobierno ha decidido eh, notificar eh, al final de cada día, que nos parece pues, eh, en parte pues, muy, muy correcto, porque de esa manera pues, no, no cunde el pánico en cuanto a si hay más o menos contagios o hacia dónde vamos eso en primer lugar. En segundo lugar entiendo que, que los empresarios pues eh, tienen su, su mayor preocupación en parte en primer lugar la salud de, de cualquier ciudadano que eso es lo que prima por encima de todo y en segundo lugar pues que claro también hay que mantener una actividad porque un país como es España eh, no se puede parar eh, es decisión del gobierno el, el, el poner en marcha los mecanismos y el, y el ordenar cuál es el camino a seguir si hay que parar definitivamente. ...para todo el país, para evitar esta situación que posiblemente eh, puede, puede generar mayores contagios, porque claro, este fin de semana todos estábamos en nuestras casas tranquilamente, pero también entendemos que a partir de hoy eh, los trabajadores que vayan a desplazarse a sus centros de trabajo no sabemos en qué condiciones están, este es un virus... ...que se manifiesta a partir del tercer, cuarto quinto día... ...se habla de una, de una cuarentena inicial de tres a cuatro días... ...pero eh, se recomienda que sea de catorce días, ¿vale? Entonces puede ocurrir que todos estemos contagiados y, y no lo sepamos... ...por lo tanto eh, considero que es pues hasta cierto punto una negligencia importante... Pero por otro lado entiendo que, que el país no se puede no se puede parar. Pues eso eh, es lo que ocurrió. Económico en... sería sería terrible. ¿eh? Pero China paró. Bueno China paró paró una zona de China no paró todo todo el país. Hay que entender que China no es comparable en absoluto con España. Eh, los focos en China estaban muy localizados en una zona eh, concreta en la que además eh, pudieron cercar esa zona y, y pudo de alguna manera pues eh, controlar la epidemia. España se ha encontrado en una situación eh, diferente, una situación en la que inicialmente los contagios estaban, estaban dándose en tres zonas muy, muy concretas que eran Madrid, País Vasco y eh, Madrid, País Vasco y La Rioja, pero durante el periodo de tiempo en el que se ha ido incubando este virus, que no sabemos cuánto es, ha ido evolucionando en todas las zonas eh, de España y, por lo tanto, hoy por hoy estamos viendo cómo el brote pues, es, es un brote que está, que está avanzando en, en todas las comunidades autónomas y en todas las ciudades de nuestro país. Ayer el presidente del Consejo, Chimo Puch apelaba a la responsabilidad de la ciudadanía para contener este contagio quedándose en casa y exigió un plan Marshall europeo para paliar las consecuencias para empresas y trabajadores. ¿Qué significa este plan Marshall europeo? Bueno, vamos a ver, yo no estoy mismo al corriente de ese plan Marshall que plantea el presidente Chimo Puch. Eh, en primer lugar, esa es una recomendación que le hace al Gobierno central para, para intentar, por todos los medios, poner eh, en, en, en situación a todo el continente europeo y plantear eh, soluciones económicas que puedan abordar el problema. En cualquier caso, eh, los ritmos son distintos, eh, pero claro, eh, tenemos que entender esto a, a, un, a un nivel muy superior, la magnitud… Es, es muy grande y, por lo tanto, eh, tanto Europa como España tienen que estar eh, alineados para poder saber perfectamente cuáles son las soluciones que hay que dar. Europa tiene que aprobar unos presupuestos que tienen que ser muy superiores a los actuales porque la situación es crítica, pero ya no actualmente al día de hoy, sino la que, la que se nos va a presentar en las próximas semanas y, y, el, y el mes que viene, si es más lejos. Eh, hoy por hoy Europa podemos decir que es uno de los continentes más avanzados a nivel mundial, eh, una de las economías más estratégicas y claves y, y si Europa se ve gravemente afectada va a contaminar al resto de, del mundo independientemente de que Estados Unidos por ejemplo ya está muy afectado y estamos viendo cómo otros continentes eh, si no lo están no van a estar. Países estratégicos como Alemania, Francia eh, y España pues, eh, están realmente atravesando un momento crítico. ¿Europa se está jugando su futuro no, en sé, función de cómo estás viendo, cómo están gestionando esta crisis del coronavirus? vamos a ver, yo creo que esa es una pregunta bastante difícil de contestar yo no tanto? tengo esa información como para poder decir si, es, si Europa se está jugando su futuro, yo, yo no creo que eso sea así, una cuestión es que el momento nos afecta a nivel económico y que probablemente eh, el, el nivel de crecimiento que estaba contemplado vaya a llegar a un nivel de estancamiento total, incluso de, de desaceleración y posible deflación en los próximos meses Pero para eso existen eh, recursos económicos y políticas que nos van a, a poner en situación para tener que cambiar un poco el paso y darnos cuenta de que bueno, pues tendremos que aprender eh, de esta situación a vivir de otra manera muy diferente. En primer lugar, lo que hay que priorizar es eh, cómo se resuelve el problema. Eso es ante todo. Es decir, no vamos a hablar ahora mismo, yo por mi parte, de lo que va a venir dentro de un mes, porque no lo sé, ni siquiera mañana, no sé lo que va a ocurrir mañana, sé lo que está ocurriendo hoy, o lo que a mí me están pidiendo hoy, y por lo tanto yo lo que estoy haciendo es colaborar y ayudar en, en la medida de lo posible, eh, porque hay muchas necesidades eh, en nuestra ciudad y en nuestro país que hay que resolver de inmediato. Uh, Álvaro, Álvaro Sánchez, eh, leyendo lo que Chimo Puch, eh, las declaraciones de Chimo Puch, eh, es verdad que, que ha pedido al Gobierno Central medidas económicas, paliativas para, para las empresas, pero también han pedido eh, medidas para reactivar el tejido productivo. ¿Qué medidas puede eh, reactivar el tejido productivo cuando esto se normalice? Bueno, eh, vamos a ver. En primer lugar, las medidas que están pidiendo las empresas eh, y las patronales es aplazamiento en los pagos de, del IVA y, y de las cargas impositivas eh, a las que nos, nos vamos a ver afectados todos. Eh, esos aplazamientos van a permitir, en cierta medida, que las empresas puedan disponer de un mayor flujo de caja o, o de liquidez para poder hacer frente a los pagos más inmediatos. Eh, claro, no dependerá, no será lo mismo de aquella empresa que haya estado en una situación eh, de, de, cierta, de cierta normalidad, de cierta capacidad económica para poder asumir eh, esas necesidades que aquella empresa que estuviese prácticamente endeudada o viviendo al día a día como puede ocurrir en la gran mayoría de empresas pequeñitas o eh, profesionales autónomos, que hoy por hoy pues, tienen que seguir pagando un alquiler o pagando una hipoteca o pagando los costes variables que, que, que esos pues, pues, sí o sí habrá que pagar salvo que el Gobierno decrete que, que no tenga que pagar, por ejemplo, la alta de autónomos durante un periodo de tiempo transitorio o bien que no tenga que pagar determinados eh, eh, gastos variables, ya pueda ser suministros o ya pueda ser eh, mercaderías en un periodo de tiempo determinado. Solo le digo que al Gobierno ahora mismo lo que está es centrado en el problema de salud y, por lo tanto, eso es lo que quieren resolver. Hoy se vuelve a reunir el Consejo de Ministros, pero se vuelve a, re a reunir para decidir eh, cuáles son las necesidades más inmediatas que hay que adoptar, ¿de acuerdo? Pero no para definir eh, si va a haber aplazamientos o no los va a haber. Yo creo que solo tienen que estudiar más detenidamente, porque ahora mismo, hoy, nos hemos incorporado al trabajo. Hay empresas que están eh, siendo operativas, no han parado de trabajar y, por lo tanto, pues, bueno, pues esas empresas funcionan. Independientemente de, del funcionamiento y de la actividad que puedan llevar, sí que están pensando pues, en los correspondientes expedientes eh, de regulación de empleo temporales que van a necesitar mmm, prácticamente todas para poder pues, mantener sus plantillas, sus estructuras y sus capacidades operativas y, por supuesto, pues, su, su economía interna. Eh, eso es yo lo que le puedo decir hoy. ¿Y, y, qué, y qué, usted qué recomienda? ¿Como patronal? Eh, Álvaro Sánchez, como director, ¿Qué, ¿qué responsabilidad tiene la patronal sobre las empresas del sector de los componentes en el CHE? ¿Ustedes van a recomendar que cierren? A ver, nosotros eh, tenemos que estar alineados con lo que diga el Gobierno. Si el Gobierno dice que hay que trabajar, nosotros estaremos trabajando. Si el Gobierno dice que hay que cerrar, nosotros vamos a ordenar que se cierre de inmediato. Entendemos que las empresas, que eh, para poder trabajar además, las empresas tienen que tener un control exhaustivo del estado de situación de sus trabajadores. Lo que no pueden convertirse son en focos de contagio. Por lo tanto, eh, el hecho de que nos hayan habilitado para poder acudir al centro de trabajo hay que pensárselo muy mucho. En ese sentido, las empresas lo primero que tienen que hacer es poner en marcha eh, los mecanismos válidos para poder garantizar eh, la seguridad y la salud, no solamente de ese trabajador, sino de todas las personas que conviven con él o aquellas otras personas con las que pueda tener relación. Por lo tanto, todos los departamentos de administración deben de intentar eh, operar desde sus casas, si es posible, a través de sistemas telemáticos, para lo cual pues, tienen que ponerse en contacto con sus eh, empresas especializadas en tecnologías de la información para que les habiliten eh, tanto eh, conexiones remotas eh, como eh, eh, eh, controles de seguridad para que, de alguna manera, eh, con dispositivos propios o dispositivos de la empresa puedan trabajar desde el domicilio particular. Eso es, eh, yo creo, que de obligado cumplimiento, en primer lugar. Y, en segundo lugar, las, empe las empresas que tienen eh, departamentos de producción tienen que eh, controlar muy mucho eh, y cumplir a, ra a rajatabla todas las exigencias eh, y protocolos de seguridad que ha implantado y que ha exigido el Ministerio de Sanidad. Eso es, tiene que ser así. Es decir, no puede haber un, una distancia inferior a un metro o a dos metros entre, entre dos trabajadores. ¿vale? Por lo tanto, eh, los empresarios, eh, si tienen 100 trabajadoras, pongamos el caso de una línea de producción ya parado. Y esas cien trabajadoras están más cerca de un metro, tendrá que alternar esas trabajadoras para que la distancia se amplíe. Es un ejemplo. ¿De acuerdo? Uh -huh. Por lo tanto, eh, incluso a la hora de entrar y de salir en el centro de trabajo, exactamente lo mismo. Hoy, hoy por hoy, de hecho, nos hemos levantado con, con dos peticiones importantes. La primera, que las empresas desconocían que existía un certificado para poder acudir al centro de trabajo que ha requerido la delegación de gobierno a través de, de las cámaras de comercio, ¿vale? en la cual… Ese certificado, pues eh, te, tenemos que acercar a todas las empresas para que sepan que estamos en un, en un periodo transitorio en el que hoy por hoy pueden ir a trabajar, pero probablemente a partir de mañana tendrán, o, o, o del miércoles, tendrán que tener todos los trabajadores que, que estén dados de alta. Ese certificado firmado con la empresa y con el número de matrícula del vehículo, ¿de acuerdo? Para garantizar ante las autoridades competentes, ¿de acuerdo? Que pueden y, y van a ir a su centro de trabajo. De lo contrario, no se pueden mover de su domicilio si no tienen ese certificado, ¿vale? En primer lugar. Y en segundo lugar, pues yo entiendo que, que bueno, los empresarios tienen que ser muy conscientes de, de la situación interna de, de sus empresas. Saber si realmente están en disposición porque cumplen con toda la legalidad, eh, porque aquella empresa que, lamentándolo mucho, pues eh, haya hecho contratos de temporales y no los tenga normalizados, pues esa empresa lo mejor que puede hacer es eh, no hacer absolutamente nada. ¿De acuerdo? Cerrar y punto. ¿De acuerdo? Eh, por lo tanto, lo que no se puede son generar ahora problemas eh, adicionales a los que ya tenemos. ¿Vale? ¿Se refiere a empresas que no han dado de alta toda la jornada? Eh, ¿Empresas que, que cotizan cuatro horas y que sus trabajadores hacen ocho? Bueno, esas empresas es preferible ni hablar, porque nosotros eh, ese tipo de empresas entendemos que, que tienen que ser muy conscientes de lo que estaban haciendo antes y de lo que tienen que hacer en ahora y en un futuro. ¿vale? Eh, en ese sentido, ese, esa tipología de empresa no pueden coger y decirle a un trabajador, sí, sí, tú vente a trabajar. No, es que esas empresas no deberían ni a existir casi casi, salvo aquellas que realmente pues, en, en determinadas temporadas sí que tienen contratos temporales con sus trabajadores eh, y, que, y que les contratan pues, o bien media jornada o jornada completa, pero todo dado de alta y, y legalizado. Bueno, yo es de lo que estoy hablando. Entonces, esas empresas, indudablemente, como cualquier otra, están en disposición de poder desarrollar una actividad con total normalidad. Aquellas otras empresas, llamémosles empresas, que, que, o economía sumergida, ¿eh? Eh, o talleres, o lo que corresponda, que, que no están cumpliendo con la legalidad, esa gente no puede trabajar. Esa gente se tiene que quedar en su casa y esos empresarios o señores tienen que cerrar sus empresas y no generar unos problemas a los demás. ¿Vale? Eso eh, por, por, por, claro. por, por sentido común, o sea, es que no puede ser. O sea, a esas personas no se les puede emitir un certificado de pertenencia a la empresa. Es que no pertenece usted a ninguna empresa, usted no está dado de alta, usted no es trabajador. A usted, eh, lo mejor que usted puede hacer es quedarse en su casa y punto. Claro, porque no tendrán el certificado y eso. Eh, supongo que hoy hay una Junta de Seguridad, los líderes sindicales han pedido una mesa de trabajo en el ayuntamiento. Ustedes bueno, estarán en esa mesa de trabajo, ¿no? Para a, nosotros, a nosotros, por el momento, creo que no se nos ha convocado a esa mesa de trabajo. Bueno, es que de momento eh, no se ha convocado la mesa de trabajo, tampoco. Ya, pues, pues nosotros, no. Si, si nos convocan, estaremos en la medida de lo posible, porque, como comprenderá, pues estamos, la verdad, que muy... muy muy preocupados con el problema. Eh, yo esta mañana he hablado con diversos empresarios. Eh, por otro lado, el Ministerio de Industria, a través del Gabinete eh, de, de, de Dirección General, nos ha hecho una petición directa, ayer concretamente domingo, para ponernos a fabricar mascarillas. Y yo, concretamente, pues estoy movilizándome para intentar contactar con empresas eh, de componentes para el calzado que estén capacitadas para poder producir este, este tipo de mascarillas quirúrgicas que desconocemos a fecha de hoy exactamente el modelo. Eh, ayer, eh, esto a las cuatro de la tarde nos lo comunicaron y a las diez de la noche, eh, perdón, doce de la noche, cuando yo llegué a, a mi domicilio, me di cuenta que, que estaba ya haciéndose, se había hecho pública la noticia y estaba en todos los medios nacionales eh, solicitando al Ministerio pues, la imperiosa necesidad de contactar con empresas que pudiesen fabricar las mascarillas. Y este... Por lo tanto, yo ahora, esa es mi, mi, mi, claro. mi tarea a, ahora mismo en la que estoy inmerso. ¿De acuerdo? Intentando ayudar y hablar con empresarios que estén dispuestos pues, a dar un paso adelante y intentar ayudar en la medida de lo posible. ¿La industria de los componentes en el que tiene capacidad para la fabricación de esas mascarillas? Porque hemos diversificado mucho. Bueno, no lo sé porque, mire, eh, el problema no es hacer una mascarilla, el problema es cumplir con la normativa eh, europea eh, de calidad eh, eh, que certifica que esa mascarilla la puede utilizar un sanitario, ¿de acuerdo? Concretamente, el Instituto Tecnológico del Textil está trabajando ah, no. en, en analizar ese, esa mascarilla o esas mascarillas y poder certificarlas. El Ministerio de Industria lo que nos ha comunicado es que nos puede proveer de, del material y, y del, del patrón digital con el que habría que cortar eh, ese tipo de el tejido para poder confeccionar posteriormente esa mascarilla. Pero claro, eh, nosotros no estamos acostumbrados a trabajar eh, o a producir mascarillas. La única empresa a nivel nacional que las produce está colapsada y tiene unas cadenas de producción especializadas para poder confeccionar, cortar y confeccionar ese tipo de producto, esas mascarillas quirúrgicas. Nosotros estamos acostumbrados a confeccionar otro tipo de artículos. Eso no quita que a lo mejor pues, haya empresas... Que, y hago el llamamiento desde aquí, pues que tengan, tengan eh, máquinas de coser o tengan líneas de producción que estén preparadas pues, eh, para, para poder eh, coser este tipo de tejido, que además es un tejido muy particular, ¿vale? Entonces, eh, bueno, en eso estamos. Pues queda hecho ese llamamiento, espero que sirva y que haya algún empresario trabajador que lo proponga en sus puestos, en sus centros de producción y podamos contribuir en este país a la fabricación de mascarillas quirúrgicas para proteger a nuestros sanitarios que lo están pasando realmente mal. Muchas gracias Álvaro Sánchez. Un placer, como siempre. Gracias a vosotros. Teleelch Radio Marca 101.4 La Radio de Elche. Como ven, nos hemos pasado de la hora. La glorieta continúa. Ya saben que hemos dicho al principio que esto va a ser una programación adaptada a los acontecimientos. Y es que estamos en el segundo día en el que se ha decretado el estado de alarma en este país por, para frenar ese avance del coronavirus. Hemos entrevistado a los responsables del gobierno para conocer las medidas que se han aplicado, a los responsables de sindicatos, patronal, para ver cómo las empresas van a responder A esta llamada de auxilio del personal sanitario que pide que nos quedemos en casa para frenar los contagios, hemos visto cómo está la situación en Elche con ese repunte de casos positivos que se ha registrado. ...durante este fin de semana... ...y eh, vemos ahora como todo está cerrado... ...parques públicos... ...como los centros de alimentación, supermercados... ...ya están tomando medidas para que no haya aglomeraciones... ...medidas de seguridad a distancias... ...para que las personas que bajan a hacer la compra... solo tiene que ser una persona la que pueda bajar... ...y ya estamos viendo como hay certificados para... ...pues justificar la movilidad de las personas... ...que vayan a sus puestos de trabajo... ...necesitarán un certificado de la empresa... Y aquellos que estén en la en economía sumergida, pues lo acaba de decir el presidente de la patronal de AEC, el director de la patronal, se queden, que se queden en casa, no tienen nada que hacer. Y nosotros continuamos en la glorieta porque eh, recuerden que nuestra ronda de noticias aún no la hemos terminado. Hemos dado paso a las previsiones meteorológicas, hemos dado paso a Paco Gómez, pero ICIAR Martínez se encuentra ya preparada para decirnos también La, las noticias de, de esta jornada de lunes, 16 de marzo. Vaya lunes. Piciar Martínez, buenos días. Buenos días. Eh, España vive su segundo día en estado de alerta por la expansión del coronavirus y esto quiere decir que la bola del COVID-19 se ha hecho más y más grande, sobre todo en las últimas 72 horas. Nada tiene que ver el panorama de hoy con el del viernes o el sábado. Y Elche está salvo para cuestiones de primera necesidad paralizada. A partir de hoy el sistema educativo se congela porque no hay clases presenciales. presenciales se cierran los colegios, institutos y universidades y de esa forma más de 36.000 alumnos de infantil, primaria y secundaria y bachillerato de Elche, pues no han acudido a los centros educativos. El sector de la hostelería, las peluquerías también cerradas, la policía cer eh, local cerró este fin de semana las playas de Elche y el baño en el mar. Otra consecuencia, la Junta Mayor ha decidido suspender las procesiones de Semana Santa. Todas las cofradías y hermandades decidieron por unanimidad suspender las procesiones para evitar así las aglomeraciones y también se han suspendido obviamente pues todos los ensayos y actos previos al pregón. En caso de que tengan que desplazarse, la zona azul va a ser eh, gratis mientras dure el estado de alarma. En el caso del autobús urbano, el servicio se va a, poder, se va a ajustar a la previsible reducción de la, de la demanda y también se operará con una oferta similar a la de los días no lectivos. En cuanto al transporte con taxi, pues este se ha reducido al 50% la oferta y también queda garantizada así su prestación del servicio y bicicleta también continúa operando de la manera habitual, pero se pide a los ciudadanos que extremen las medidas de higiene cuando vayan a hacer uso y coger las bicicletas. El Ayuntamiento garantiza también los servicios esenciales de la Administración, facilita los trámites con el ciudadano vía telefónica y medios telemáticos. La atención a la ciudadanía también va a ser de forma presencial en la OMAC del centro, pero solo, solo para trámites urgentes. Más consecuencias, el jardín del huerto del cura ha cerrado sus puertas siguiendo el real decreto del 14 de marzo y es la primera vez en 80 años desde la guerra civil que el huerto del cura eh, pues, realiza un cierre de, de este tipo. Y atención para las personas mayores o con enfermedades crónicas, porque el ayuntamiento hoy día han puesto en marcha un servicio para ayudarles a todos ellos a realizar la compra sin salir de casa, um, será hasta, hasta finales de este, ma de este mes. Eh, también el alcalde de Elche ha convocado para hoy la Junta Local de Seguridad para valorar así la situación tras la declaración del estado de emergencias. Hoy no hay ruedas de prensa, hoy no hay canotazos, que es lo que llamamos los periodistas a las declaraciones. Hoy eh, todos los ilicitanos pues deben permanecer en casa y solo salir para algo estrictamente imprescindible, como ir a trabajar si no lo pueden hacer de manera telemática o a comprar productos de primera necesidad, pero evitando las imágenes de acumulación de gente en los supermercados, porque si todo está paralizado, seguramente los super serán los locales donde más gente se concentre en este estado de alarma. El alcalde Carlos González ha recordado que hoy lunes es un día clave en la emergencia sanitaria al ser la primera jornada laborable bajo la situación de alarma, por lo que apela a la responsabilidad ciudadana para poner freno a la expansión del coronavirus. Bien, pues en el informativo de la UNA les informaremos de estas noticias y más. Eh, disfruten del día como puedan y por favor sean cautos. Nos vemos, nos escuchamos ...mejor dicho, a la una. Gracias y ya cerramos la ronda de noticias con ella... ...con ICIAR Martínez que nos ha hecho un repaso... ...de todas esas medidas que se han puesto en marcha... ...solo uh, incidir en ese teléfono al que hay que llamar... ...para pedir ese servicio que se ha puesto en marcha... ...desde el Ayuntamiento y desde Día... ...con el fin de ayudar a las personas mayores... ...a realizar la compra sin salir de casa... ...el teléfono al que tienen que llamar... ...solamente personas mayores que están solas en casa... ...o que son vulnerables, es el 607... 409898. Vuelvo a repetirlo, el 607-409898. Llamen ustedes a este teléfono para pedir el servicio para que puedan traerles las compras a casa sin salir de ella y no poner en riesgo su salud, la salud de nuestros mayores. El Ayuntamiento les cuida y organizaciones como Día. También, nosotros ponemos el punto final a la glorieta y lo hacemos con música, con la música mítica, aquella que se escuchó durante la Segunda Guerra Mundial, en todas las trincheras, a ambos lados, la música de Lili Marlene, saben ustedes que hoy no tenemos entre amigos, la programación se ha adaptado a las necesidades de ustedes. Volvemos mañana, gracias, y pueden seguir informados, ya saben que a la una en nuestra web teleelch.es y en nuestro informativo Telenit de esta noche en Teleelch, que disfruten como puedan, eso sí, emocionense con la música que vamos a ponerles a continuación, ahora puro entretenimiento, a descansar hasta la una, que volvemos con más información. Schatten we een uit, dat we lieb ons hatten, dat sah man gleich daraus. En alle leute sollen es sein, wenn wir bei der Laterne stehen wie einst Lily Marley, wie einst Lily Marley. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang Und sollte mir ein Leid geschehen Wer wird bei der Laterne stehen Mit dir, Lele Mit dir, Lele de stillen raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traum dein verliebter Mund, wenn sich die späten Nebel dreh der wird bei de Laterne stehen met dir, Lelimale, mit dir. Später Neboldring Wer wird beide Wat haben stehn mit dir Lilimarley mit dir.